Que inspira a Fela 95.9 FM Worldwide alrededor del mundo a través de Radio Fé 95.com. Este es su amigo Johnny del Valle que le a c o m p a ñ a esta mañana juntamente con Yami del Valle. Y también se encuentra con nosotros al otro lado del cristal, ahí en producción, con este ya teléfono en mano <ríe> al famoso, el más esperado de todo. Y Martín, ahí está Martín. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, Martín? muy bien gracias al señor este, después de una semanita bien atrás de a sí porque te recuerda te acuerdas nos, nos vimos nos vimos en... nos vimos, sí, sí, nos vimos. vimos aunque me estaba escondiendo、así? de ti pero no s vimos no te recuerda s que nos vimos allí en e l alumbrado de luces de, del faro y a u v o bien bonito otra vez、eh, congratulations al pastor feliciano y toda toda la, la congregación que estuvo ahí ayudando Y haciendo una actividad muy linda, muy linda. Muy buen trabajo que hicieron, ollas.、Oh, yes. Sí, a、yes. mí me, me encantó, me fascinó. Y me di cuenta que este año hubo mucho más luces. Ollas.、Oh, yes. Más luces y hasta camellos, mi amor. Esos、yeah. camellos espectaculares.、Bueno, vamos a decirlo, vamos a decir,、uh, no eran camellos de verdad. Era, eran <risa> bueno, mi amor, hubieras de, de, ¿sí? hubiera dejado a veces un poquito más no, así. No, porque van a decir, wow, t r a j e r o n camello s de verdad. Bueno, ahora que nos decimos, a lo mejor en el año que viene lo traen de verdad, sí.、Uh -huh. <risas> Lo pueden hacer, claro que sí. Yeah, yeah. Pero no s gozamos, nos gozamos estaba bien, bien bueno, i e n b bien rico. Sí, las comidas sí. De, Ay, de varios、sí. países. ¿tú comiste? Colombia,、sí. Tú comiste de todo. Honduras, El Salvador El、sí. Yo, todo, yo, todo yo todo casi le di la vuelta、local. al mundo, pero me quedé estoqueado en El Salvador. ¿Te quedaste estoqueado、sí. en El Salvador? Sí, esperando p u、pues, p s、pues, a y valieron la pena esperarla. Sí, v i ó a a Sí, que a u n Mira, aunque, aunque tuve que, que esperar primera... una fila, llegaron primero que las que Martín promete. Yo sé, por eso quisimos ahí la línea.、Sí. Porque sabíamos que la íbamos a recibir. La íbamos a recibir. Con、que、Martín ese, no esa sabemos. Espe esa, espera era de,、eh, esa espera tenía esperanza. Sí. sí. ¿Y la espera con Martín, mi amor, qué?、Eh, bueno. No, todavía estoy Mira, esperando pero por Pulosa. Ustedes no culpan a Telma también. No, porque Telma no promete. ¿Quién la prometió? Telma no promete. Y no es que la vieron allí, no le dijeron nada y solamente la d o n o porque a, no es la culpa de la Telma.、Ahí. Telma las hace, pero no es la culpa de Telma.、Yeah. No es la culpa de Telma. Porque eh, eh, eres tú que, que yo dice. Yo no las hago. Sí, pero tú eres la que.、Eh, si yo las hiciera,、promete. ya se las hubiera hecho. Pero, pero tú eres ¿quién, ¿quién nos prometió? No, yo les voy a traer pupusas a ustedes.、Uh -huh. Estamos de, de semana en semana esperando. Ya.、Yeah. Y todavía no llega. Porque, mira, ¿cómo ustedes se las comieron no, el viernes? Tú te las c o m i s t e l o de n o s o t r o s Con la boca. a no,、no, <risa> vamos a comer la que tú nos traigas? ¿Con la boca? ¿Con qué vamos a comer? Acabaditas de hacer. Porque、sí. cuando ya están de otro día. Sí. No saben igual. No, sa no sé. No, no, no, no, no, sabemos. No, no sabemos. No, hemos tenido, no hemos tenido esa experiencia. ¿Con q u hemos tenido esa experiencia? cuando los i n v i t e vayan acá. I'm just teasing. y q u e comiste mucho allí? comí、sí. t e digo un poquito de todo、yeah. hasta hasta una sopita de méxico que estaba bien si es país y b i e esa no、amiga. la llegué a probar a mí、oh. me m encantan las s opas y si yo llegué a probar los tacos de, de si、sí, de méxico s、sí, no、y yo probé un dulce de perú dulce de perú ese yo no lo sé s í bien rico pase que tenía como gelatina encima de él de, el cake c ó m o se el, el flan, flanco c h o no sé、ah. el nombre pero estaba、ah, bien de、rico. gelatina、oh. yeah. Sí, es c i e r o Mira, este me lo perdí. Bueno, aquellos que se p e r d i e r o n el enciendo de luces del faro, bueno, el año que viene hagan planes porque ellos todos los años lo hacen. Y todos los años es más grande y más grande y más grande. Y este, pues. Eh, eh, es un tiempo bien lindo y se siente la Navidad. Sí, vimos que、eh, más personas participaron este año,、uh -huh. ¿verdad? Así、yeah. que estén pendientes para que el año que viene, si se lo perdió, no se lo pierda. Y hay otros eventos también que todavía están por suceder. Uno de ellos que está sucediendo esta misma noche aquí en la frecuencia que inspira Fenden. Vamos a tener una fogata. La s fogata s navideña. Sí, s pero este, más detalle s de eso mientras、uh, damos esta programación. También tenemos conciertos y hay manera de coger unos tickets gratis en el día de hoy también. Bueno, hay, hay muchas cosas, no se muevan, quédese ahí. Vamos a estar hablando también de la temporada de Navidad y dando algunos consejitos y bueno. Vamos a divertirnos en el día de hoy, pero quisiéramos su participación. Y si usted desea llamar y participar en el día de hoy, lo puede hacer llamando al 352-347-9576. Y también nos puede mandar un mensaje, un texto al 352-593-0095. Entonces, pues vamos a empezar este día, como siempre, lo empezamos con este, una oración, devoción a Dios, dándole gracias a Dios por todas las cosas que él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. ¿Por qué no te une con nosotros? En esta oración de gratitud a Dios, Padre Celestial, Amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por todo lo que tú concedes, por darnos el privilegio de abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad, por suplir cada recurso para sostener nuestra existencia y por dejarte conocer. Gracias por tocar nuestra vida con tu amor, transformarnos, restaurar nuestra vida, perdonar nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, mientras estamos en este espacio radial, que tú sigas fluyendo de esa misma paz, ese mismo gozo, que tu espíritu esté presente donde quiera que llegue esta señal. Y que lo que nosotros llegamos a compartir en el día de hoy sea de crecimiento y educación para todos nosotros, que sea de tu agrado. Manifiesta tu poder, levanta e l caído, restaura aquel que necesita restauración. Y ayúdanos, Señor, a siempre estar agradecido. De todo lo que tú haces por nosotros, gracias Padre por dejarnos compartir con todos nuestros amigos y hermanos alrededor del mundo. Y oramos por ellos y su familia, donde quiera que ellos se encuentren. Que tú, pues, llene de bendición en su ambiente, en, en su ciudad, en, en su vecindario, donde quiera que ellos vayan. Y hoy, Señor, queremos ser agradecidos no solamente de labios, sino con acción. Que todo lo que nosotros hagamos sea de t u grado. Hannos sensitivos a las necesidades que están alrededor de nosotros. ayudan a compartir de lo que tú nos das para que tu nombre sea glorificado. Que hoy sea un día de, de gran gozo, de expectativa, de alegría y de tu amor manifestado en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que hace, lo que está haciendo y lo que va a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Por acompañarnos en esa oración y, y permitirnos p u e ser s parte de su vida en, en esta capacidad. Y bueno, este, estamos ya recibiendo llamadas. Martín, este, estamos recibiendo llamadas ahí. ¿Cómo, sí, ¿Cómo va la cosa? Sí, sí, claro que sí.、Eh, nos llamó nuestro hermano Tony, de,、uh -huh. de, que va del faro y que dijo que sí, que fue un. Rotundo éxito y que cada año se pone más grande, así、oh, ya, ya, ya, Y、sí. que gracias, Rosa. Y que, y que para adelante, gracias, gracias por el apoyo que nosotros le brindamos también a ellos, que、uh -huh. están los auspiciando、uh, y, y que se goza con el programa. que bueno. bueno, saludos, saludos sí. Sí. <risa> Bueno, vamos a empezar la música, continuar la fiesta de Navidad y vamos a estar, pues. Ya ahorita presentando nuestro tema del día de hoy. Y este, pues esperamos más de su participación. ¿Qué hicieron ustedes este fin de semana? Bueno, tú nos viste a nosotros. ¿Solamente eso hicieron?、Señor? No, eh, eh, y si yo te digo dónde yo voy, entonces te voy a encontrar d ó n d e quieras l e s o es lo que bueno, quiero. Averigar, estuvimos、averiguar. preparándonos para. La fogata. La, fogata, la、sí. fogata. Eso es lo más que hicimos. Sí. sí. ¿Ya tiene, ¿Y todavía, ya no, tiene, no, todavía ya nos quedan. ¿Cómo?、Eh, tengo unos cuantos. Espera, Pero que tú Pero, no, espera que tú vengas esta noche.、Right. Surprise.、Yes. Sí, y tenemos como más de 100.000 100, calorías de galletitas. Y hot chocolate <risa> y un montón de cosas. Muy b i m p r a o m u r Y marshmallows. La, sí, aquellos que vengan.、Eh, Recu sí. Recuérdale a qué hora es. Sí, es a las siete, siete. A las siete piezas. Vamos a llegar más temprano. Lleguen、Exacto. más temprano. Traigan sus sillas. Siéntense、eh, para que cojan un parqueo bueno. Para que puedan sentarse cerca del fueguito. Y puedan disfrutar este, bien de, de todo el programa. Tenemos un programa que dura alrededor de una hora. Pero este, lleguen para empezar a tiempo. Y, y poder, pues, este, que, que se vayan para casita a dormir. Con chocolate caliente y galletitas. Sí,、mm. sí. Qué rico. <risa> Entonces, y no mire, solamente eso,、temprano? sino. Un tiempo agradable、eh, entre yeah, todos nosotros, yeah, yeah, yeah. ¿verdad? En, en las personas, que, los fieles oyentes, los programadores, los voluntarios.、Uh -huh. Eso yo creo que eso va a durar más que el, los chocolates y,、oh, yes. y las galletitas. Va a ser bien lindo el ambiente, sí. sí, bien lindo, bien lindo. Bueno, a preparar la fiesta. Con Dios, todas las cosas、Mira、son b u e s Mira, Martín、posible. ahí. s、sí. ¿Sí? e coló. Que preparen el lechón Los pasteles, e la r r o z con guandules ¿Qué pasó? La manzana Esta huevo, es tu canción Martín huevo, Toda seca de la r o p de la comida Redimido, m e a Cortaliza Navidad, p u u e l o s Estas son las mejores Cada se siente La brisa Redimido ピーマンの愛の味が濃いめに、濃いめに、濃いめに、濃いめ a 濃いめに、濃いめに、濃いめに、濃いめに、濃いめに、濃いめ e 濃いめに、濃いめに、濃いめ echa fuera todo lamento deja que el hijo te bendiga y め e l e め r e m o s un nacimiento。 フェリシュダイス u と n a cara フェイシーです。 Navidades nuevo tener navidades nuevo Un Navidad Navidad gente man Díganle ponga asunto Fernando año Para felicidades año a año Para felicidades voy Mis todos todos el será mejor Porque este mejores el será mejor Y Yo producto suelo Revivido Escobar maestro Pedrito g u z m デ n ダメだ en la frecuencia que inspira fe recuerda que la felicidad comienza con fe y debemos de siempre estar felices martín este tenemos más llamada s Sí, s í s í nos llamó la hermanita ruti y que nos dice Rudy. Bueno, Rudy, que me saluda a mí nada más Ah, qué bueno si、sí, me dice que es ruti la que yo conozco o h s í s í ajá, sí. y la, ella me va a conocer p、no. <risa> <risa> o n e n o m á n d a m e saluditos <risa> Mírate, mírate. So, este, ajá. So, dice que, que se está gozando con el programa Sí, saludos, Ruti. Te queremos estar, mucho se debe estar riendo ahora、sí. pero a calcajada Sí, sí. Pero yo, yo, I got her cover, s d n o a u n q u e no mande saludos, yo sé que ella no, nos no. quiere mucho. Claro que sí,、Así、no, que tú sabes. No lo、crazy. tomamos personal. No, no, no. no. no eh, como eh, solamente、yo. Martín no, lo c o m o yo, no p o n o yo. Es que yo, yo sé que es para hacer a Martín、eh, sentirse especial. Sí, Pero, es que mira, Martín es muy especial.、Eh, mira, cada vez,、sí. cada vez que me encontré con alguien este fin de semana,、oh. este、no. fin de semana,、oh. me preguntaron por Martín. No, no me dijeron nada de、sí. mí, nada de llamarme. ¿Cómo está Martín? ¿Dónde está Martín? El tinte por ahí. Me, sí, no, no, es que tú eres el más famoso de t o d o Él trae el gozo aquí a,、sí, a esta programación. La última vez que yo fui a, a Burger King me dieron mitad de precio cuando, cuando yo dije tu nombre.、Sí. <risa> ¿Este debe haber s i Yo creo que ese fue el Burger King de Orlando, no el de aquí. él te vuelve orlando no porque este tú eres, tú eres bien famoso、yeah. bien famoso bien conocido bien querido、yeah. por, la, por la comunidad sí, sí. y ustedes también no no pero、claro、tú、sí. eres bien especial si、sí, cuando yo voy a las iglesias me... w h o you? Eh, no, eh, no, no, eh, no no no, a lo contrario c ó m o está johnny c ó m o está ya p e n o más ya me que... que johnny pero、yeah, si、sí. sí, necesitamos、no. poner tu, tu, tu carita en una camiseta No, sí. Sí, no. me encanta esa、no. idea. ¿Cómo? ¿Qué es el tema? ¿Cuál es el tema de t w i t Sí.、Let's、no, mi amor, ¿y tú no dices que tú quieres ser como Martín cuando c r e z c q u o、oh. cuando yo sea grande,、sí. como Martín es que yo、cuando、quiero ser. a grande.、Uh -huh. Martín, Buen ya ejemplo, Sergio. Ya voy para allá, Martín. Ya está llegando. Te estoy siguiendo. Sí, claro. ¿Me falta? ¿Me falta? ¿O? No, no, no te falta mucho. No, me, me falta, sí. Bastante. Qué g ü a n y、anyway, w a c u á l es el tema ya, de hoy? Bueno, Qué el, lindo. El tema de hoy es、eh, gozo en los días festivos.、Oh, sí, sí, sí ya, como, ya ves. Como lo que estamos haciendo aquí. Exactamente. Sí, no, Queremos、eh, ayudar, ayudarles y ayudarnos a nosotros mismos a poder mantener el gozo durante estos días、eh, festivos, Festivo. pero sabemos que vienen muchas actividades. Eh, mucha gente más en la calle, si te v e s si pones a ver, yo he visto aquí como que todo, todo cara salió afuera, <ríe> y entonces hay que estar bien alerta a cómo poder mantener ese gozo y no dejar que, que las actividades diarias y extras、eh, nos apaguen ese gozo. Y bueno, aquí vamos a. a Hablar un poquito de eso y queremos escuchar de ustedes también cómo es que pueden ustedes mantener ese gozo durante estos días. Nosotros aquí lo mantenemos junto con Martín. Martín nos, nos alegra el día.、Sí. Gozo sin estrés. Exactamente. El, la semana pasada hablamos、uh -huh. del estrés.、Uh -huh. v e r d a、yeah, d Pero yeah. ahora vamos a hablar del gozo. Que、eh, yo digo, si no estás atento, se te puede ir.、Yeah. Sí. Así sí, que. Sí, sí, sí. Hay que estar aquí alerta con las antenitas. Sí, y, y este, hay personas que no, no tienen gozo durante estos días de fiesta por pensar en su pasado, en su s circunstancia, s en cosas que、uh, le quitan a ellos, en los ánimos, el gozo, la fortaleza.、Sí. Y eso, eso es triste ver porque es, es evidencia que no solamente.、Uh, En las Navidades, que se siente triste, pero, pero si uno está triste durante el año, las Navidades y esta temporada lo hace hasta aún mayor. Sí, es como el、uh -huh. doble. Porque uno, uno nota que el ambiente, todo el mundo está contento, todo el mundo está regalando, todo el mundo está haciendo cosas, y fiestas, y uno se puede sentir bien uh, uh, separado de eso, bien solo. Se podrá decir que según tú te sientas durante el año, ¿Vas、uh -huh. a sentir lo doble en、sí. los días festivos? Así,、ah, yo, yo creo que es una, una buena observación para tener. Yo、sí. creo que sí.、Uh -huh. Así que sí, queremos sí. aquí cambiarle ese sentir. Si, si no se siente bien, queremos alegrarle el día. Y no solamente el día, sino la vida.、Uh -huh. Para que no solamente los días festivos esté contento y alegre, sino durante el resto de los días. Y, y piénsalo de esta manera también. Porque hay una abundancia de gozo en esta temporada. Es más fácil también cambiar Exactamente de la tristeza al gozo. Sí Entonces, si uno ha estado triste durante todo el año, puede, puede uno.、Eh, a tener, propósito, tiene que hacerlo.、Sí. Tiene que. Sí, tomar no, claro,、acción. claro, uno tiene que tomar acción, pero uno puede quedarse en la tristeza si uno decide, porque es una、si、decisión. Y si se q u e d a en la tristeza, dijimos que va a ser el doble. El doble,、uh -huh. el doble. Pero también puede ser una transición para el gozo. Porque hay más en abundancia y hay oportunidad para hacerlo. Y este, muchos de los consejos que nosotros le vamos a dar hoy, a mejor parecen simples, a mejor parecen que los hemos no, dado son, antes. Son simples,、sí. pero con mucho, mucho valor.、Uh -huh. Las, las、uh -huh. cosas que tienen valor, mi amor, son sencillas, son simples.、Sí. No, no cuesta. Dinero, dinero. No, no, no, no. es algo que todos podemos alcanzar. Sí, entonces, por lo tanto, si, si tú o alguien que tú conoces está、eh, en, una, en un humor de tristeza o a lo mejor este, pasando por un problema y eso parece que está tomando、eh, el control de esta temporada. Mientras estás supuesto a tener gozo, alegría, tu vida debe ser siempre como si fuera una fiesta. Y no quiero quitarle el valor que a lo mejor vienen pruebas de tribulaciones en nuestras vidas y c a m b i a nuestro estado. Pero no debemos de quedarnos ahí. Dios no quiere que nos quedemos en ese estado de tristeza, de angustia, de dolor, de preocupación, de ansiedad. t o es, d o esos o n sentimientos,、eh, emociones que vienen cuando empezamos a ver、eh, egoístamente nuestra situación, sin ver lo que Dios está haciendo y ser agradecido de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Entonces, pues. Eh, tú puedes cambiar ese estado,、yeah. puedes cambiar, puedes tra ser transformado. Y durante esta temporada, no solamente recibir el gozo, mantenerlo por el año completo y compartirlo, y compartirlo <risas> con los demás y tener siempre una sonrisa, una disposición este, alegre. Que no importa los retos de la vida, tú sabes que, que Dios está contigo. Y este, estos días,、uh, lo que trae tristeza es que uno empieza a pensar de los días que pasaron. Que, que feliz fueron Navidades unos, unos años atrás. Vamos a un ser querido partido con el Señor y, y no está con, con nosotros ahora, y eso trae grande tristeza. Pero si, este, si uno、uh, se pone a pensar acerca de, de, de lo que Dios quiere、uh, hacer, ¿eh? seguir haciendo, pues、uh, este, vamos, vamos a, a, a conseguir la felicidad. Si nos concentramos en lo que Dios quiere para nosotros, vamos a conseguir más alegría y más c o s a s Y no tenemos que estar tristes para nada.、Uh -huh. No,、eh, y yo pensando aquí, digo, hay dos elementos que van a ser、oh, y pueden ser esta temporada、eh, como uno quiere, ¿verdad?、Uh -huh. Se te pone a saber, mira,、eh, estar conectados、uh -huh. y ser generosos. Si tú、uh -huh. tienes esos dos ingredientes, te aseguro que tu tiempo navideño y tu vida v a a cambiar para algo mejor. a、uh、j -huh. Porque en realidad queremos eso, estar conectados、eh, con otras personas.、Uh -huh. no, no fuimos creados para vivir solos. v e r d d a Nos necesitamos el uno al otro. Y por eso que Dios también nos dio la familia y la familia extendida, y los amigos、uh -huh. y los vecinos para tener esa conexión, esa relación.、Y、hay que hacer un esfuerzo para、eh, estar más cerca. De, de la otra persona.、Uh -huh. Conectarse y ser generoso. Generoso con tu tiempo, con tu sonrisa, con tus besos, tus abrazos.、Uh -huh. Financieramente, si puedes también. Sí. So, Eso es esos dos、cosa. ingredientes son bien importantes.、Sí. Esa es otra cosa que le quita el gozo a las personas también, las finanzas.、Uh -huh. Porque este, uno quisiera regalar l e a su familia,、eh, darle sus gustos y a veces, pues, por supuesto, no da. Entonces nos sentimos este, que no podemos Que no o p dar, e m o s d ¿verdad? No podemos dar.、Claro. Y eso, pues, por supuesto, va a traer tristeza. Y a lo mejor uno no quiere ni celebrar, porque u no d i c e para qué celebrar. Que si、eh, todo es acerca de dinero, y empieza a ver entonces las circunstancias、uh, la, las circunstancias malas. Y no sabe que hay, hay resultados para todo eso. Hay, hay este, solución para todo eso. Claro que sí. Y el, eso no tiene que ser el factor del gozo. Eso no tiene que ser el factor del gozo.、Um, Yo, y, y cuando viene la música de Navidad, no he encontrado música negativa de Navidad. Todo es alegría y gozo. Y a lo mejor una bien famosa que se hizo, yo creo que es la única. Que es un poquito, este, a mejor se puede decir triste, es el Blue Christmas de Elvis Presley,、oh. que canta I'll have a Blue Christmas without you, que va a estar triste sin ti. Si tú、si、no estás alrededor, pues mi Navidad va a ser triste. Yo creo que es la única más famosa que yo conozco, pero toda la música de Navidad. Es alegre, es. Vamos a cantar, vamos a celebrar. Jesús nació, vamos. Él es é él es, él es la es l razón el salvador razón, del mundo la、sí. razón para nuestra celebración. O sea, que eso es lo que tenemos, es el ambiente que tenemos. Entonces, te puedes eh, eh, este, entrar s t e e en ese ambiente y, y cogerlo y hacerlo tuyo, hacerlo propio, y no tiene que pasar triste estas Navidades. Puede tener gozo. gozo. Y el gozo es diferente que estar contento. Sí. Porque el、ah, contento te puede durar poquito, pero el gozo te dura sí, para siempre. Sí, es, porque cuando uno está contento depende de las circunstancias、uh -huh. externas. Sí, sí, sí. Y entonces cuando es el gozo, es algo que pasa dentro de uno,、yeah. que brota hacia afuera y lo comparte con los demás. ¿Y, y qué mensaje más poderoso para cambiar nuestra, nuestro estado? Que Jesús nació. Eh, estamos celebrando ese nacimiento. Estamos celebrando lo que Jesús hizo por nosotros. El amor de Dios manifestado al mundo.、Eh, ¿Qué más razón para estar? Gozoso. Empieza ahí, empieza con ese agradecimiento de tener、eh, este, esa oportunidad de, de conocer esa historia, c o no c e r no solamente conocer la historia, conocer al Jesús de la historia, porque Él está disponible para nosotros y está presente en n u e s t r a v i d a Bueno, vamos a compartir algunos consejos con ustedes, pero yo creo que tenemos una llamada a ¿Ah, Martín. ¿Tenemos.? ¿Sí?、Uh, sí. Sí, sí. ¿Qué sí. pasó? q u é pasó? Dime. Bueno, dos cositas. Ah, ok. La primera es que, bueno,、eh, llamó. carlos arroyo si、sí. saludos carlos c ó m o está carlos está bien está bien, ¿Está bien? Sí, mira por la cara que tiene martín y el tono de voz ay, ay, ay. vamos a estar pendiente del mensaje、sí, sí. bueno, que que, como es que tú lo llamas él? El, el, el maestro el maestro si、sí. maestro el que tú lo llamas sí, sí, sí, sí. bueno aquí vamos、Ajá. dice primero que la de la carita ponerla en la camisa que él está a favor Sí, diez, da 10 votos por eso. Así q u m e va a comprar 10? Ya, ya, ya, ya. Yo creo que te va a comprar más de eso. Pero, sí, h a e n t o n c e s hablando de lo del gozo,、eh, de la, que hay gente que dice que las Navidades son paganas, tú sabes que critican,、uh -huh. que las Navidades son paganas, pero esas mismas personas también、uh, celebran. ¿Qué?、Okay, dime. celebran cumpleaños a l día del pastor celebran、Exacto. otras cosas、sí. que, que, que son ya tú sabes entonces no vamos a meter en problemas a y no, no, no pero e s hay no estoy tratando de filtrar lo más posible <risa>、eh, entonces también dice que en la escritura Dice que los ángeles celebraron el día del nacimiento de、mm, Jesús. Está bueno eso. Hasta ahí lo voy a dejar porque、eh, sí, sí, qué bueno.、Eh. Y no importa porque muchas personas dicen no, porque ese día no fue. Mira, no ese、importa. fue el día que se escogió para celebrarlo.、Sí. Y hay que ser partícipe de eso. Y ya.、Sí. no Mira, hay... Es que, es que hay que celebrar a Jesús. Todos los días de muerte a Pedro se celebra Jesús. Todo,、eh, todos los domingos se está celebrando Jesús. Todos los, los días de semana se celebra、sí. Jesús. Entonces, p u e s lo tanto, no tenemos que tener esa, esa postura. no, que Eso, yo más de todo, yo creo que son excusas ¿sí? para, para no celebrar. Para no celebrar, wow, para, no tener, para no tener el gozo de Dios durante e t a temporada. Y. Y, este, y yo digo, yo,、eh, yo sé que me, a lo mejor me meto en problemas en el día de hoy, pero t ú me vas a ayudar. Ay, pero, ay,、no. pero mira, es <risa> no, pero es un comentario que vale ¿Sí? la pena, porque yo、ah. creo que, que este, el que no quiera celebrar el nacimiento de Jesús, aunque, aunque digan que se fue en septiembre o、no、en enero, no importa la fecha, el que no quiera celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no lo celebre? ¿De verdad sería considerado cristiano? Porque.、Eh, Cristo es la razón por nuestra salvación y nuestro gozo y nuestra alegría. Hay, hay, hay por ahí que personas, hasta en el gobierno, están tratando de quitar la palabra Navidad, Christmas. Ay, Dios ¿Sí? mío. ¿Cómo、eh, es que nuestra entonces, hija está diciendo ahora? Odette está diciendo,、uh, happy whatever doesn't、Holiday. offend you. No, happy whatever doesn't offend you. Eh, sí, eh, felicidades, se, fel felicidades en cualquier cosa que no te ofenda, porque parece ya que todo ofende, sí, todo ofende. Entonces, okay, no, pues.、Uh -huh. Sí, eh, es. Eh, Esas son personas que no tienen el gozo de Dios, ¿sí? que no han entrado al gozo de Dios.、Um, nosotros podemos encontrar、eh, tantas, tantas razones por las la cuales a lo mejor、eh, esto, esta temporada、eh, puede ser difícil, pero ¿por qué no ver lo que estamos celebrando? Para que, para que vea el motivo. Por la cual celebrar no, y, que, y que todo el mundo tiene un, un birthday, un, un, ¿Un cumpleaños, un cumpleaños,、sí. correcto. Pues, ¿cómo no celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo? Sí. No sí, importa、va. cuál es el día, no vamos a, a, a, a pelear por que si fue el 25 de diciembre, si fue el 6 de abril, no、mm -hmm. importa, por lo menos. Celebremos un día、sí. y con mucho gozo、sí. y con mucho pride, o sea, orgullo. No, y nosotros los hispanos celebramos más que un día porque nosotros e s t a m o s celebrando desde Acción de Gracia. Porque en este país、sí. nosotros cogemos y pesamos las Navidades desde Acción de Gracia、sí. y las terminamos, <risa> l o s desquitamos sí, sí. hasta enero con los reyes. ¿sí? Exactamente, entiende que nosotros pues, vamos a celebrar hasta por ahí para abajo sí, ¿sí? Sí. <risa> sí. y después vienen las octavitas por ahí para abajo. Si、sí, no, hay celebraciones por donde quiera y para aquellos que quieren ver. Los días de fiesta, como cosas políticas, y dicen: o esto es el mercado para que hacer dinero. Para que mira, esta cultura de regalar no tienen que comprar nada para regalar,、sí. pero esta cultura de regalar es algo cristiano también. Y si este, esto e e s t ayuda al mercado, pues que ayude e l mercado.、Claro. Que hace falta que ayude e l mercado. Nosotros, la economía, la economía claro, hace, hace, hace falta este, mantenerla fuerte. Y si uno puede, pues uno lo hace, pero si uno no puede tampoco, no, no debe de estar criticando a aquellos que pueden. p o r Que se puede. Y, y... y la celebración no tiene que ser de intercambio de regalos. Ahorita vamos a ver cómo, cómo ya empezaron a celebrar en la iglesia mía、sí. unas tradiciones que tienen. Ah, bueno, sí, sí, ya y, me va、no、a. Y, y ya me tiene、sí, sí. tienes ahí unas cuantas ideas que. Este, no hace falta dinero, no hace falta、uh -huh. eh, para tener el gozo.、Yeah. Mira, es totalmente gratis para compartirlo con los demás. Es totalmente gratis también. Sale de cada, de dentro de cada uno de nosotros. Dale, Jamie.、Sí. Dinos cuáles、Así、son esas es. maneras. Bueno, <risa> el número uno es ponerlo en papel. ¿Qué significa esto?、Uh -huh. Bueno, significa que ir、eh, mandar tarjetas、uh -huh. de Navidad. A, a tu familia, a esas personas que no te conectas、eh, todos los días, que no ves a menudo,、uh -huh. en vez de mandar un mensaje de texto,、uh -huh. no, por supuesto, sí, llámalos y si puedes、eh, verlos por video, chévere. Pero qué lindo sería, ¿verdad? Que esa persona amada tuya que vaya al correo y reciba una postal y dedicada, escrita、uh -huh. a mano. Con un mensaje personal. Eso le llega a una persona. Y por lo menos a mí, yo tengo、eh, un baúl con tarjetas, cartas i c y cosas de recuerdo、uh -huh. que aprecio mucho.、Sí. t ú guardas las cosas que yo te doy? Claro, mi amor. ¿Sí? Y voy de regreso y las leo. <risa> sí. Pero esto es algo bien bonito que quizás se esté perdiendo、uh -huh. en, eh, en nuestra generación.、Sí. Porque yo he visto a las personas.、Eh, Mayores de edad que todavía mantienen eso, pero los jóvenes ya no no veo. Yo v e o e l correo y, y vi a una señora mayor que tenía muchas tarjetas para mandar y dije, wow, qué lindo.、Sí. Pero no he visto a personas. De... Mi mamá, eso es lo que ella hacía: de, ella, ella hacía tarjetas. Me recuerdo que ella escribía muchas tarjetas. y este, Papi le compraba tarjetas, ella también compraba tarjetas. Y, y mandaba a pedir unos stickers que decían el nombre de ella, algo bien elegante, sí, bien sí, lindo.、Eh, este, y todo a pulso, a mano, escrito、así. a mano, una dedicación、Mucho、a mano,、ya. bien lindo. Y si quieres ir un poquito más allá, no solamente de comprar las tarjetas, las puedes hacer en casa,、uh -huh. con los niños, puedes coger、eh, Los materiales necesarios, por supuesto,、sí. y hacerlas, personalizarlas、eh, según tu familia.、Uh -huh. Y ya, y entonces eso va a llegar muchísimo. Si estás preocupado tanto de que a y que no sé qué regalar o tengo tanta familia, eso es un detalle que llega,、uh -huh. llega, toca a la persona y lo pueden mantener y abrirla después de, de unos meses o algo, recordarse. Yeah, es algo、yeah. bien bonito. Así que es bueno seguir esa, esa tradición、mm. de mandar tarjetas、eh, yeah, de, yeah. de Navidad o hacerlas en casa.、Sí. Es por eso es que puse ponerlo en papel. Porque Martín me puso. Y、ah", p o n una carita diciendo q u é Entonces, ese es el número uno.、Uh -huh. Y entonces, el número dos es hacer regalos.、Uh -huh. Entonces, esto viene siendo ya como. El 3D del, del De papel、parte. a un regalo.、Uh -huh. eh. Puedes hacer regalos en casa.、Sí. Regalos sencillos. Puedes,、eh, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? En bueno,、casa? yo tengo unas cuantas ideas. Sí, ver,、eh, bueno, pueden este, hacer galletitas. Sí.、Eh, este, cakes. Sí. p o s t e r e s cualquier clase de postre. Pueden también. Ornaments para la bolita.、Sí, sí, decoraciones, decoraciones para, para el bolito.、Ah, pueden pintar. Pueden、eh, dibujar y pintar si, si, si se dedican a、arte. eso.、Sí. Y este, pueden、ah, también. Eh, grabar una canción. Sí. Pueden grabar una canción y poner en un CD y mandárselo、sí. a alguien que no, no solamente puede ser cómico, pero también bien sentimental. Claro que sí.、Pues、están recibiendo tu voz, tu talento. Sí,、ah, sí, sí. Eh, eh, poner tu talento en, en un regalo. Sí, sí, sí. sí. Bien bonito.、Ah, Cosas cosa que uno puede hacer en la casa. Y hay muchas ideas en línea. Muchas ideas en línea.、Sí. n el línea. internet que pueden ser. Sí, un, un recurso digital una, es, es una red. red social se llama a、uh, pinterest,、ah, pinterest sí, sí. está llena de ideas、eh, ahí uno puede ir y escribir ideas para hacer regalo s de navidad y le va a salir un montón de cosas、um, este comprar c ó m o se llaman la, los, los, los jars de cristal este la, las, las、eh, Las vasijas. Las es... vasijas de cristal que tienen, que tienen la tapa de metal, que uno la puede sacar, que parece que, que uno le pone、eh, salsa de tomate adentro y eso.、Ah, sí. Pero la s v e n d e n vacía, linda, bien linda. Y uno puede ahí también pues, hacer、uh, este, mermelada,、uh, sí. puede. Bueno, un montón de cosas que uno puede hacer para regalarlo, ponerlo bien lindo. Y es algo que no cuesta mucho dinero. A lo mejor hay, hay, hay ingredientes ya en tu casa que puede s hacer, y después en una cajita poner unas galletitas o algo. Tú puedes regalar de tu talento. Haz algo con, con tu talento. Y mientras tú lo estás haciendo, lo estás haciendo con el gozo, con la anticipación, que esa persona va a recibir ese regalo lindo y que lo vas a recibir de ti. Y eso tiene más valor. Que ir a la tienda a comprar algo que, o sea, que a lo mejor no necesitan o no van a valorar tanto como,、sí. como lo que tú haces con tus manos. Sí, y si piensan hacer esto, hay que hacerlo con tiempo.、Uh -huh. Con sí, tiempo, sí. según las pers cuántas personas tú vayas a regalarles,、uh -huh. para que no te d e ese estrés diciendo, tengo que hacer todo esto、sí. <risa> y no me, no me alcanza el tiempo. Hay que manejar el tiempo、eh, bien para que ese estrés no te llegue.、Uh -huh. ¿Por qué? Sí, también este, camisetas, se pueden pintar en camisetas, hacer diseños. O、eh, las fotos de, poner fotos de, de, los niños. de los niños o de familia, como sea, hacer camisetas. Sí, sí. sí. hoy en día en, en, en las, farmacias, en las、uh -huh. farmacias que existen por ahí,、ah, hay este.、Eh, Soluciones bien económicas para transformar las fotos en regalos.、Así、sí.、Es. Se pueden ser libritos, se pueden ser camisetas o、eh, tazas, tazas de, de café. café. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Entonces,、eh, sea creativo y. Eh, así pues, su regalo va a ser hasta aún más auténtico. Sí,、mm. y, no, y este es el tiempo, como dijiste, para sacar esa creatividad.、Yeah. Porque todos somos creativos. Y mi amor, ¿qué tal? c o l l a l e s que se pueden hacer en casa con, los, con hilo y. Hasta con y un beats. Con un mensajito.、Uh -huh. Sí, sí. Con las letricas, ¿verdad? Porque、sí. las niñas tienen que t i e n e n los beats y, y las letras.、Uh -huh. y I'm, puede I'm, poner su nombre, puede ponerle felicidades, es un、oh. mensaje. Sí.、Yeah. Uh -huh. Feliz Navidad. Sí, o, o te quiero. I love you. I love you. I love Hablando you de eso, bueno, yo creo que es tiempo para hacerle la dedicación Ay, del día de hoy. Sí, sí, ya me hace falta. Recuerde que el, el amor es que se celebra más de todo en esta temporada. El amor que Cristo、eh, demostró a, a la humanidad. Ese amor vive en cada ser humano y se, es activado cuando empezamos a, a, a manifestarlo. A, a compartirlo, ¿sí? por lo tanto, en el día de hoy aprovecha el tiempo y regala besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que Dios ha puesto en tu vida para que tú veas que ese amor crece. Y hay un amor bien especial, uno que se encuentra entre un hombre y una mujer. Nosotros le llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Y desde el principio, Dios dijo que los dos dejarían todo atrás y se volverían uno solo. Y en esa celebración, Uh, van a haber momentos de retos, van a haber momentos de tribulación, pero el amor todo lo puede. Celebran el amor todos los días, aguantándose de las manos, mirándose a los ojos y recordando su historia. Y sabiendo que Dios todavía no ha terminado con ustedes. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo ahora mismo, pues regalan un beso, un abrazo, apriétalo y d i l e lo mucho que le ama. Y si no está, p u e d e n v i a r l e un texto y d e c i r Estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte nuevamente. Si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras. パ e ミキノウユ o イ e ミステロキー、スタノチェビンビアノ、ディセオディベルディネーヴォキロケウエルパス、ウント s ー、キケスタナビ a ル。 「シャンデー Dice, Good morning Angel, I love you I love you more Sigue la celebración aquí En la frecuencia que inspira a f e n Que vive el amor, ¿verdad, bebé? Que vive l amor <laughs> Las tardes ya son más frías もう一度見るだけでなく、もう一度見るだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるだけでなく、もうるるるるるるるるるるる イルスのコーラスのコーラスの ピノが、んてころんてさ。 que se t o n í a con la frecuencia que inspira feria 95.9 fm y estoy recibiendo un texto por aquí que dice me encanta la música Good job b q u é tú crees mi amor s í no me gusta mucho esta temporada especialmente por la música que tú pones mi amor no esta música está pero、sí. de navidad pues uh, bien, uh, alegra el alma alegra, alegra, <risa> sí, nos ayuda a mantener ese gozo ¿verdad? escuché un comentario el otro día que decía que si、eh, si l la música alimenta el al amor Pues que, que, que toque la música. Así,、uh -huh. sí. sí. no, es, es muy importante lo que se escucha. Oh, y、yes. e Porque eso cambia tu estado, cómo te sientes. Así que、sí. aquí con esa música navideña s i e s escucha música triste, va a estar triste. Sí. Sí, Ay, amor, es tan difícil conseguir música de amor, que s e c o n s i d e r a romántica. Eh, que no sea de desamor. Positiva, sí. Sí, es bien difícil conseguirla. Y es porque el mundo, cuando está triste, quiere escuchar música triste. Y, sigue, y se y pone se, peor. Y se pone en、Me、ese siente, estado en ese y se、peor. queda ahí. Aquí en la frecuencia que inspira fe, nosotros siempre le estamos trayendo la música positiva, e su s fe, su música, su cultura, para celebrar esos momentos agradables durante la temporada. Y quédese con nosotros durante todo el año. Para cada vez que necesita un poquito de fe, toca ese b o t o n c i t o y escucha este, la frecuencia que inspira fe, con el mensaje que provoca activar esa pasión que está dentro de ti para hacer esos sueños una realidad. Así es. martín q u é tenemos allá No, no, no déjalo, déjalo, lo voy a dejar un poco para que tú vas a dejar para acabando para más tarde p o r q u é la última llamada porque es algo de actividades son、oh, a、okay. u so, e s t o y haciendo una listita porque es una lista bastante larga de verdad si、sí, solo、sí, sí, vamos、bueno. a dejar para el final sí q u é bueno que llamen que nos dejen saber qué es lo que está sucediendo s í hay que decirle a todos en ocala muchas cosas、no, sí, están pasando así、yeah. es Oh, sí. Y Martín va a estar Él está apuntando todas las que tienen comida gratis. You got it. Es o el s o que está haciendo. Entonces,、no. él, él está así, haciendo homework.、Yes. Yo te vi e l teléfono ahí. Ya tengo tres aquí apuntadas.、Sí. Entonces, yo, yo sé lo que Martín hace. Martín dice: Si tú me quieres ahí, pues aunque no tengan comida, me tiene que traer un poquito de. Ay, no, no. Y después, cuando hay muchas al mismo día, yo mando a Telma para un down. Eso que está ahí. Viendo... Y, se, él y se trae、eso? un doggy bag.、Ajá. Sí. Yeah, dice, yeah, Telma,、yeah. te tienen、Ajá. un plato ya, vete a b s está s bromeando. <risa> of course. <risa> <risa>、sí. oh, yeah, yeah. Durante esta temporada de Navidad、eh, puede ser un tiempo donde a lo mejor la tristeza quiere tocar a tu corazón, pero no lo deje entrar porque es un tiempo de gozo, de alegría y esta alegría es, viene para darte ánimo.、Um, una de las cosas, mi amor, Que hace que las personas pierdan su gozo es pensando en todas las cosas que no pudieron alcanzar durante el año. Ay,、sí. y Empiezan a pensar: no, este año yo dije que yo iba a perder 10, 10 libras y aumenté 3. <risa> ¿Sí? O sea, que, que tienen algo, algo a lo mejor que quisieron hacer. no Quería cambiar de, de trabajo, quería tener una carrera, que, carrera, quería volver a la escuela, algo que querían hacer y parece que no pudieron alcanzarlo. Pero eso no es este motivo de tristeza. A, a mejor no pusiste、eh, todo s l o s esfuerzo s que podía poner, a mejor pusiste esfuerzo, pero no tuviste alguien que te ayudara. Puedo ver un montón de elementos por los cuales no llegaste a tu meta, pero debe de tener el gozo que tienes ahora otra oportunidad, tienes más oportunidades. El día de hoy no se debe de ir pensando en las cosas que ya pasaron, se debe de, de, de aprovechar en el momento de ahora. ¿Qué me iba a decir, mi amor? ¿Dime? ¿Qué estoy escuchando? Sí. Entonces, para mantener el gozo, obtener el gozo y mantener el gozo, ¿qué más tenemos para decirle a nuestros amigos? Bueno, uno que aumente el gozo, yo diría como 100 veces más,、uh -huh. es donar a una causa.、Uh -huh. Algo que te, te gusta ser parte, para donar, algo que, está, que tú eres bien apasionado,、uh -huh. ya sea、eh, para los niños, Sí. Necesitados para los h o m e l e s s para no sé qué más.、Sí. Bueno, hay、eh, misiones, millones, hay ministerios, ministerios, Sí, hay, hay diferentes causas que, que uno puede pues darle una aportación y no tiene que ser mucho tampoco, pero tiene que ser un, un regalo que, que tenga significado para ti, algo que. Tú crees en lo que están haciendo.、Exacto. Sí, entonces te vuelve partícipe. Si es para los niños, entonces, como por ahí、uh, estaba la iglesia de,、uh, de la b a s e l i n e haciendo para este Angel Tree.、Um, hay muchos, hay muchos allá afuera que durante esta temporada uno puede dar para los niños, para este.、Eh, para, servicio. para servicio. También está、eh, como, por ejemplo,. Los research companies,、eh, lo que están haciendo búsqueda para、eh, sanar el cáncer o sanar,、eh, tratar de buscar medicina para, para sanar. Este, uno, puede, uno puede donar para eso también, para los veteranos que、okay. necesitan. Entonces hay tantos tanto que uno puede donar. La、ah, razón por que mi mamá tenía muchas portales durante la temporada de, de Navidad es porque ella donaba. A los veteranos y a estas organizaciones que hacían postal y todo y se la mandaban a ella para que ella pudiera pues、eh, era como parte de un regalo por, por ella donar sí, también está el children s h o s p i t a l uno puede、yeah. donar que ahora en navidad、Necesita. es tan importante necesitan porque、eh, un niño que está obviamente en el hospital y no puede disfrutar de, de las fiestas、uh -huh. pues le, le, le, le llevan un regalito y、sí. le pone una sonrisa Bien grande sí, sí, y hace、sí. mucho bien para ese niño. Yeah. Yeah. So, hay, hay muchas maneras.、Mm -hmm. Encuéntenlas porque las hay. Claro sí, que、yeah. sí, sí. Bueno,、eh, la otra es bendecir a una familia en necesidad.、Oh, yes. Si sabes, alguien、okay. en, en tu iglesia o en tu grupo social, alguien que s e a pasando una necesidad,、eh, adopta la.、Oh, eh, yes. Hay un programa que se llama Adopt a Family、mm -hmm. y uno puede. Si no lo tiene en su círculo,、eh, en su círculo de, de amigos, de familia, pueden ir a, a lugares a buscar donde pueden ellos ser de bendición a familia. Algo, tan, algo tan, tan simple como ayudarle con,、eh, con comida para ese día、eh, o... Un gift card, y si en esa familia hay un bebé, hasta regalarle un juguetito chiquitito a ese bebé es algo grande para esa familia、mm, durante、yeah. esa temporada.、Uh, mira, esto es lo que debemos de hacer: debemos de pedirle, Señor, h á n o s o sensitivo a las necesidades alrededor de nosotros.、That、Entonces, me... así nosotros nos damos cuenta de las necesidades que hay. Ese espíritu de Navidad que nosotros llamamos el espíritu navideño es acerca de dar, de dar. y cuando、sí. se despierta dentro de ti tú vas a querer dar durante el año completo Exactamente. y todos los, todos los días puede ser Navidad de para ti, todos los días puede ser Navidad de eh, este eh, en cada momento porque tú quieres dar,、sí. compartir y, y ser parte de, de, de ese proceso.、Yeah. Así es. Sí, bueno,、eh, y el otro punto que tengo aquí, uno de los otros puntos es sorprender a un extraño. Sí. Sí, esto a mí me gusta mucho. Uno puede, cuando está en línea, Martín, puede coger y pagarle.、Eh, si estás en.、Oh, sí, sí, pagarle sí, sí, a la persona、sí. de atrás.、Yeah, v e r d a d ya,、yeah, ya,、yeah, ya.、Yeah, yeah, yeah. Puede ser tan sencillo como si estás por la carretera y tienes el toll、o、para、si、pagar. En el McDonald's. En McDonald's, pagar la comida、para、atrás. La, está,、right. sí. sí. Algo que、eh, la iglesia de nosotros está haciendo,、Ajá. ellos están yendo a los mercados, por ejemplo, Publits,、sí. y ven a una familia y si conocen un poquitico o no, ven, sí, sí, sí. cogen y bendicen y pagándole toda la compra. Sí. Como si ven, más o menos, como si ven a.、Uh, Que los niños están sucios o con la. s Bueno, pueden venir de un juego. Sí, pero <risa> no, sé un cómo, no sé cómo ellos, ya, ya, ya. Lo, el, el Señor es el que、Exacto. los va a guiar. Exactamente. Exactamente. No podemos juzgar así por, no, no, no, so,、claro. por las apariencias. No, porque entonces yo voy a llevar al enemigo con la ropa sucia. La claro. Persona, ¿eh? no, me, me y nosotros todos hemos tenido niños sucios.、Sí. <risa> porque los niños se ensucian. <risa> Y entonces,、eh, bueno, sorprender a un extraño,、muy、eso lindo, va a causar、lindo. el gozo, no solamente va a aumentar, es un, un acto tan pequeño. Sí. Va a ser、eh, como una lupa, lo va a poner bien grande porque te dice: Wow, un extraño me está、Exacto. bendiciendo a mí. No solamente eso, sino que estás haciendo también ejemplo para la cajera o el cajero. Exactamente. e s a b e Para coger conciencia de que, ¿tú ¿sabes? tú No es、okay. solamente para ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Claro. Tú, tú, tú, tú, tú. Tú, tú, tú, tú. Tú, tú, tú, tú, tú. Sí, sí. Sino que piensa en otras personas. Exactamente. Mira, y es contagioso. Exactamente. Mira, puedes ir cuando estás echando gasolina. a n t e s que la persona vaya y p a g pagarle la、wow. gasolina. s i e ¿me p e r m i t e pagarle su gasolina? Oye, eso está tremendo.、Eh, hay personas que van a、eh, a los laundries grandes a hacer sus lavados de ropas allá,、claro. lavar su ropa. Puedes, es, sin que te vean,、Exacto. echarles Ponerlas, ponerles la las monedas.、Yeah. Qué tremenda idea.、Sí. ¿Qué más?、Eh, puedes, cuando vas de, de, de, de, de compra al chinese,、Ajá. ¿sabes? Que vienen gente que no han pagado todavía,、uh, que ordenan、Co、por、coordena. teléfono.、Eh, mira, la que ordena, que está. Tú sabes que algunas veces que tú oyes que están ordenando por teléfono. Sí. Pues tú le puedes ¿Y tú estás decir. Presente, mira, sí, está presente, Quiero pagarle. Yo le pago esa. Exactamente. Sí, sí, eso es muy bueno. Eso despierta algo. Tan bello dentro de la otra persona、sí. que dice: No, yo tengo que, que hacer esto porque、ah. se sintió tan bien recibirlo、Exacto. que yo quiero darlo. Y cuando lo den, van a estar súper felices también porque uno se siente tan alegre cuando uno da. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es una bendición que、sí. se va a duplicar, se va a multiplicar. No se va a quedar ahí. Vas a ver cómo esa persona va a decir: No, yo tengo que hacer algo. Que e s algo tan sencillo. v e r d d a Uno puede buscar ideas en el intranero, e pedirle a Dios. Dice, Señor,、Exacto. ¿cómo yo puedo、eh, bendecir a esta persona que ni conozco? v e r d d a Si tú estás pagando algo por ti, lo puedes hacer por otra persona. Amén.、Claro. Si puedes, ¿me entiendes?、Claro. Pero eso es una manera que podemos nosotros sorprender a un extraño que no c o n o c e l i n d í s i m o me encanta. Sí. Y a ver,、eh, no sé si tiene u v alguna idea de algo que no tenga que, que es ver. El dinero,、uh, pues puedes hacer un servicio público,、uh, ir a limpiarle la casa,、sí. cortarle, la, cortarle, Ajá, la, cortarle grama la grama al, al, al, al, al neighbor,、uh, al vecino,、uh, puedes ir y compartir con él uh, uh -huh. si sabes que él está solo.、Uh, Si sabes que lo puedes sacar a, a nada, a, solamente sacarlo、sí. a, a un parque para ver las luces y esto es bien sencillito. Y quizás se vea como tonto, pero no, quizás、no、e、eh, ceder el parqueo. <risa> se debe p a r q u e o a otra persona.、Oh, ahora porque ahora、navidades. que están en escasez、sí. los parqueos, estás en el mall dando vuelta y vuelta. Eso,、sí. Y si ves a alguien atrás, déjalo. d a Dices, wow. No, porque las. No espera se, que te la... culte antes no, de t n unas Navidades, a e c e s en unas Navidades. <risa> Eso sorprende a la persona. Yo, está, el... yo estaba en un mall y me metí en un parqueo.、Ajá. Me metí en un parqueo. Ya. <risa>、yeah. Y yo, de lo más bien, yo dije, ah, bueno, encontré un parqueo. Yo estuve dando una vuelta como por una hora y media, de verdad, pero hasta fui a comer y dije, vengo para atrás, ver, así de lleno estaba el m o n Y yo vine, y me parqué, encontré un parking. Y sabe, s cuando yo cerré la puerta de. Alguien viene a gritarme. Exactamente. Y me dijo, yo estaba esperando un parque. Ese parque. Yo dije, y o no vi a nadie alrededor. Perdóname, de verdad, no había、no、nadie, no vi a nadie esperando, yo no vi a nadie. Pero sí me. me si、sí, se ponen bien agresivos. Bien agresivos por los、sí. parqueos, porque están escasezos,、so、que sería bueno. Algo, a especialmente al... los handicap parkings. Aquí voy están yo. Están llenos de parqueos. e l l e n a n m u c h o Preach with anger. No, no, don't duda, don't duda, don't duda. Save it for Sunday. No, sí, pa, guárdalo para el domingo. No, es que、guárdalo. hay gente que se pelean los, los handicaps. Sí, de verdad. Sí, y entonces tú lo, tú lo ves que ellos salen lo s más campante s y no son handicaps. No. b u e No, bueno, a lo mejor、ah. sí. Solamente porque está disponible y está más cerquita. No, a lo mejor sí.、No, pero n、no. una, una multa. No, ¿qué va? Porque tienen el、permiso. tag Ah, bueno, si, ah. Tienen, el tag, si no, tienen el tag, si、eh, tienen el tag. Ahora VIP, te voy a educar. ¿Tienen no, el, el VIP? VIP tag. No, espera. a v a r o s Nath! h a m o s Nath! ¡Vamos, Nath! h a m o s Nath! ¡Vamos, Nath! ¡Vamos, Nath! ¡Vamos, Nath! h u a m o s Nath! ¡Vamos, Nath! ¡Vamos, n a t o v a n o n o e s v a m o s n e r o m a r t í n si l o s t i e n e n t i e n e n que ser l e g í t i m o s d é j a m e s a t h v a m o n a t Ah, porque quizás cogen el carro de otra persona. No, no, no, ¿qué? no. no, no que、Dios. son los hijos de los papás. Sí, el carro que los papás.、Ah. e s e l handicap, pero él no es、ah, handicap、ya. y él usa eso y eso es ilegal. Sí.、Oh. Si no está、yes. el handicap en el carro. Sí,、si、es、eh, correcto. Que empiece、si、la, la revolución. s el handicap no está en el carro, <ríe> tú no puedes usar el handicap sticker como okay, excusa. Okay. de、mm, usar el parking、claro. porque entonces personas como mua que, que no necesitan handicam, sí, sí. y van a parquear no pueden parquear porque está todo tomado m i r a nos mandaron ahora antes que conteste esto p o r q u e yo sé que abría una lata de no, Martín. Se, se te va a、okay, ir、okay, mira este mi amor algo que escuché que disney hizo mira esto mira qué lindo Ay, sí Un, sí, escuché. Este, sí, escuché que Disney hizo algo bien lindo.、Oh, Disney, la compañía. Sí, yo sé.、Um, <risa> ellos, ellos, ellos compraron todos los derechos a Star Wars. Y Star Wars es una. Bueno, si, si usted ha ido a la tienda, ha visto que Star Wars está por donde quiera. Es porque es, es algo de lo más popular en estos días. Están sacando una película nueva. Y hay tantos fanáticos de, esta, de este movimiento que están esperando esta película nueva. Bueno, un, este, un joven que le dio cáncer. Eh, este ya lo habían mandado para el hogar. Dijeron que no tenía solución su enfermedad.、Eh, una situación bien triste para él y su familia. Y le preguntaron que, cuál sería el último deseo de él. Sabe que él preguntó: Yo quiero ver la película Star Wars.、Mm, y no、yeah. sé si me va a dar la oportunidad porque me dicen que estoy bien enfermo. Y Disney va a su casa. Y le pone la película antes que cualquier persona la pueda、wow. ver. Y llegó a verla juntamente con su familia. Dos días después falleció, pero pudo ver la, la película. Qué acto más lindo, ¿verdad? De,、oh, sí. de, de generosidad de esa manera.、Um, y uno nunca sabe actos así、eh, que, son, que son tan importantes. Cosas que a lo mejor parecen simples para nosotros, pero podemos hacerlo para los demás. Y sin. Enseñar el amor、sí. y tener un, un momento de inspiración y de amor en nuestras vidas que puede cambiar、eh, el curso de esa vida. Sí. Algo que tuvimos hablando hace poco acerca de, de compartir en comunidad y dar、eh, algo que nos enseñó nuestro pastor también en la iglesia es que este, se enseña primero el amor de Dios con la, las acciones y después con las palabras. Primeramente con las acciones. Entonces uno tiene acceso Y van a preguntar, ¿por qué tú hiciste esto por mí? Entonces ahí es que uno puede empezar a predicar y a hablarle acerca del amor de Dios que nos ha transformado nuestra vida. Pero las acciones hablan mucho más que fuerte que cualquier mensaje que nosotros podemos dar. Por lo tanto, por eso es que la temporada de gozo que existe ahora mismo la tenemos que aprovechar. Así es. Mi amor, y hablando del, de lo que sucedió con la familia.、Uh -huh. Que perdió el niño,、sí. que Disney los bendijo con,、uh -huh. viendo la película. Digo, eso、eh, no solamente le dio el deseo a ese muchachito,、uh -huh. pero estoy bien segura que ha impactado a la familia、oh, de él、yes. grandemente、sí. y ha despe despertado en ellos, seguro, una gratitud o algo que para también hacer algo así、uh -huh. por los demás. Y querer porque, dar. Y querer, querer dar, dar、oh, porque、sí. cuando uno recibe un. Uno no se queda ahí, mi amor. Eso es, contamina. Eso, es, sí, eso contagia a la persona que dice yo. Contagia a las personas para. No, porque contamina es algo malo, ¿verdad? Sí. Sí. Pero, pero yo digo que, que contamina, porque, aunque es algo malo, es porque es contagioso. Contagioso. Eso se pega. Eso se pega. s e pega. Así que.、Eh, no. ¿Qué fue, Martín? Dime. e e t u d i o iba s a decir algo? Si、sí, llamo al hermano Frank. Ah, Frank, saludos. Diciendo de que、uh, también las personas con lo de los handicaps, cuando ponen carritos de golf, ¿sabes? En e、sí. medio de los parkings. Sí. Que,、oh, que, yeah. que es, ese lugar es específicamente para guaguas como las mías que se abren las rampas.、Yeah. Entonces,、Ay. cuando meten el carrito de golf ahí, están bloqueando. a Una、sí. persona como yo de poder salirme del carro、yeah. cuando estoy solo, por ejemplo,、sí. también cuando ponen motoras、Ajá. ahí en el medio p e r o eso、yeah. le ponen una multa、sí. a la motora y、sí, sí. no, pero、sí. en 1 people, still do、oh, wow. yeah. so, que triste, triste.、Yeah, que can... humanidad,、sí. tenemos que orar. Exacto. No, pero aquí le estamos haciendo conciencia a las personas para sí, que、sí, sí. quizás、claro, claro, no、eso. lo hagan、eh, conscientemente. conscientemente, ni con maldad, sino por el apuro,、eh, por estar más cerca de、sí. la tienda. Entonces estén midiendo que esas acciones que ustedes hacen están afectando negativamente a, a los demás.、Sí. Hay que tener conciencia. Conciencia de los demás. Joyce、Así. Myers enseña en, su,、eh, en sus enseñanzas que una vez hasta Dios la, la, la, le, en su espíritu sintió que Dios la estaba regañando por dejar los carritos de compra en el parking lot sin. Guardarlo. Sí,、también. porque eso es ser desobediente, porque te dicen en un lugar devolver los carritos aquí. Y si lo dejas en otro lado, no estás haciendo obediente.、Yeah. Y dejan hasta los carritos, eso s también, en el en,、sí. entremedio de los parkings. Eso es para que tú lo tengas más <risa> cerca del carro. ¡Mean! <risa> Sí. No, y otra cosa e s o s carritos que empiezan entonces a darle a, a los carros、Ajá. y a guayarlo、sí. y a guayar.、Yeah. No, eso hace mucho daño. Vamos a, hacer, vamos a tener consciente y ser bien este cortés. Esto quita el、ese. gozo、sí. de las Navidades. Eso quita、sí. el gozo a cualquiera.、Yeah. <risa> no, y no queremos eso. Estamos aquí para aumentar ese gozo, para que lo、claro. encuentren, que se、claro. queden con él y que se aumente.、Right. Sí. sí. Y compartirlo. Bueno, en esta Navidad, de a lo mejor usted quiere estar en casa. Y no estoy hablando acerca de tu casita, que vas a ir esta noche, pero con tu familia, que a lo mejor no se encuentra cerca. Sí, pero este, no t i e n e que llorar, porque Dios、ah, puede activar ese amor que tú tienes para ellos y tú puedes mandarles regalitos y hacer llamadas. Y no te apures, que un día va a poder llegar a celebrar con ellos nuevamente. Celebra en grande, con Dios todas las cosas son posibles. どうも。 f i e Siempre t a s es acerca de la fe, la f fe, la esperanza la e y el amor que hoy estamos celebrando y ayudándote a celebrar con gozo, con mucho gozo. You like the music, baby? Sí, me gusta mucho.、Yeah. Esta nuevecita salió este el mes pasado, pero ¿cómo se llama? Este,、uh, I'll be alright. I'll be alright. y e a check it out. Look. quisiera conseguirla digitalmente, puede pasar por radiofe95.com y visitar nuestra librería cibernética, donde va a encontrar música para descargar y también comprar en CD, Biblias, libros y mucho más.、Así. Buscando un regalo especial, pasa por radiofe95.com. Y Martín, dime, háblame, ¿qué es lo que está sucediendo? o m u c h Mucho, mucho, mucho, muchas cosas, muchas cosas. <ríe> Sí. Especialmente en estas navidades hay muchas, muchas, muchas, muchas más cosas pasando. ¿so? Sí. Necesitamos que nos sigan llamando al. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Yo sé lo que Martín quiere para Navidad. Yo. Sí. Fíjate que.、Oh, yo, sé, yo sé lo que tú quieres. ¿Qué yo quiero para Navidad? Un, un clon. y、yeah, ah, e、yeah, Sí, yeah. tú quieres, tú quieres、no. un clon para, yes, para yeah, estar yeah, en am, todos los sitios. Yes,、yeah. yes. <ríe> Sí, una máquina de clones. Sí, una、Ay. máquina. Que, sí. Se, que sean robots que no puedan comer para que te traigan la comida para atrás.、Eh, no, tienen que ser, exacto, tienen sí, que no, ser programables. No, sí, no son biológicos, no. son, son este robots. Yes. Programables. Y una unfreezer y una nevera Sí,、grande. entonces cuando van a coger el plato, en vez de abrir la boca, se le abre al estómago un bolsillo y mete n e n platito y te lo traen、yes. para atrás. Aquí estoy, jefe,、no. te traje tu alimento. Así, sería perfecto. t e l o voy a i n vital. No sé cómo. I、wow. sí. I love you, man. I love you you、sí. Martín, pero tú no eres tan comelón, o s、sí? e ¿Sí? fíjate afuera de la casa, sí, sí. ¿Es que te gusta dentro、probar? de la casa, no. No, afuera de casa porque no le dan comida. Telma、no, no sí, te cuida. Mira, sí, cuando te coja, te va a meter un c o c o t a z o No, no, ella no va a oír esta programación el sábado. ¿Cómo, cómo tú crees? Si yo la estoy <risas> grabando. No, wey. Sí. sí, pero es que no la voy a dejar no, que duerma. Yo ya, que、no、la voy a、yo、despertar. No, güey, n se la a mandar ese celular. Le voy a mandar un texto con el link. No, sin duda. Mira, ahí ya empezaron. Te llamó, mira, te llamó. Bueno, no quiero que, no quiere que, que. Cógelo, cógelo. Se meta más en problemas. ¿no? no, y no quiero tampoco que se pierdan aquellos que nos están escuchando esta noche. Hoy es el día 7. Si está escuchando esta programación en otro tiempo, pues ya te lo perdiste. Pero hoy a las 7 de la noche. Va a haber la fogata navideña de aquí de Radio Fe.、Eh, mi amor, y mientras e s t a m o s preparando, estamos pensando, esto debe ser una tradición anual para nosotros. c e l e b r a r vamos a tener este, chocolate caliente, galletitas, marshmallows, algunos regalitos que vamos a dar también. Y uno de los regalos que vamos a regalar es para un concierto que ya pronto, pues Martín va a estar anunciando. Pero es el p u c h i Colón en concierto juntamente con este、uh, Unidos en Cristo, Unidos en Cristo y, y otra sorpresa, otra banda más. Yo creo Que viene, pero、eh, va a ser un, un concierto cristiano, pero con estilo n a v i d e ñ o bien lindo. Y este vamos a estar regalando dos tickets durante la fogata. Entonces, puedes venir y ser partícipe de eso. Y vamos a, a a ver quién se lo gana, quién se lo lleva. Puede ser tú, pues llega tempranito, traiga su silla y siéntese alrededor del fuego esta noche.、Eh, disfrute n las lucecitas y, y gócese con, con nosotros. Aquí vamos a estar cantando. Y tengo un mensaje cortito, y pero. Pero para ti, para que te llene tu vida de gozo. Sí, empezar las navidades aquí en Radio F con、yeah. nosotros. O, o continuarlas si ya empezaste. Ah, bueno.、Yeah. Sí. Entonces, este, no se pierda esta noche a las 7. Y este, bueno, vengan preparados.、Ah, ya.、Sí. <ríe> bueno, Martín lo tiene a c o p a d i t o ahí en el teléfono. Y podemos ir. Vamos.、Sí. Sigue. Bueno, quiero repasar un m o m e n t i c o ya lo que hemos compartido.、Yeah. El número uno es、eh, ponerlo en papel. El número dos, hacer regalos. Número tres, donar a una causa. Número cuatro, bendecir a una familia en necesidad. Y número cinco, sorprender a un extraño. Uh -huh. Y ahora、eh, el número 6 es crear nuevas tradiciones. Sí, como estamos nosotros haciendo aquí ahora en Radio Fe con、uh -huh. nuestra fogata. Ya,、yeah, una、sí. nueva tradición que puede、uh -huh. añadir también a su familia.、Eh, este, y nosotros tenemos un programa completamente d r a m á t de tradiciones que hicimos alrededor de, de Acción de Gracia. s Y este, la p u e d e s escuchar otra vez en renuevo acerca de cómo hacer tradiciones nuevas en su familia. Y esto, pues, va a traerte nuevo gozo. Sí, uno puede modificar también ya la que tiene.、Uh -huh. eh, Algo, por ejemplo, si estás acostumbrado tú a hacer la fiesta en tu casa,、uh -huh. sería buena idea, si están de acuerdo todos, por supuesto, que se haga en la casa de otra familia.、Uh -huh. en, en la casa, de, sea de, de tu mamá、sí. o de tu suegra. O... Yo, soy, ya, yo escuché a alguien, alguien dijo: no es lo mismo. Pues por、pues、supuesto que es lo、no sí. mismo. Y por eso es que va a ser lindo, porque、sí. va a ser diferente. diferente. Sí,、eh, pero es que nadie lo hace como nosotros lo hacemos. Nadie、es、lo que no hace. No les dan la oportunidad. Es que <risa> dale la oportunidad y acompaña este, o, o comparte también ayudando en la celebración.、Así. Pero si hacen eso, ese, ese elemento de nada más va a ser una gran diferencia.、Sí. Y para otras tradiciones y otros eventos alrededor de nuestra área que puede visitar, Martín, pues, e s digno, ¿qué más está sucediendo en nuestra área? Muy bien, muy bien. Este, bueno, primero que, que nada,、uh, llamó nuestra hermanita Julia. Julia. Saludos. Sí, y nos manda saludos diciendo de que ya está por acá porque se, se dio un viajecito para el sur de la Florida y,、mm. y ya está con nosotros. Bueno, nuevamente. bienvenido nuevamente. Y、yes, ojalá que yes, nos yes. llevó con usted en su aplicación. Su aplicación.、Y、ya.、Yes. <risa> Pero, este, ¿no, eh, ¿ya este e dijeron lo de la fogata? Sí. Muy bien. Okay. Y también dijeron lo de Puchi Colón. Bueno, da un poquito más de detalle. De claro、eso. que sí, vamos a empezar por ahí entonces. Les recuerden que va a haber un concierto de Puchi Colón y su orquesta en la iglesia Unidos en Cristo el 12 de diciembre a las 6 de la tarde. Las entradas son a 10 dólares cada uno y niños de 10 años o menos son gratis. Para información, llamen al 352. ocho cero cuatro dos cuatro seis siete. Y también pueden este conseguir sus etiquetas aquí en Radio Fe. Exactamente eso. Pueden llamar aquí al tres tres cero cero nueve dos cinco cinco nueve cinco. Y dejar un texto diciendo que necesitan taquillas.、Bien. También la iglesia Berea, con el pastor Joe Joe y Marta Santos, tienen un servicio especial el domingo trece de diciembre a las diez treinta de la mañana. Donde va a estar el alcalde Kent Gwynn y el jugador de los Denver Broncos, Lerente McCroy. Y compartiendo la palabra, el consejero espiritual de los Denver Broncos, Rolando t o r n s Este es un culto muy especial. Que si tienen tiempo, vayan y sean parte de este culto a las 10 y 30 de la mañana, el domingo 13 de diciembre. Para más información, llamen al 352. 5 1 2 1 8 1 8 otra vez es la iglesia berea con j o e y marta santos también está la parada navideña y hay dos de ellas una va a ser、um, en ocala a las 5 y 30 de la tarde y otra va a ser en bellevue、um, a las 2 de la tarde y estas paradas van a ser、uh, el 12 de diciembre que es el, este próximo sábado, que esa va a ser la de Ocala, y el 13 de diciembre, que va a ser la de Bellevue, que es el domingo a las dos de la tarde. También hay un concierto de Navidad, y este va a ser en inglés, que está auspiciado por la iglesia Hebron Evangelical Church en Marin o Oaks, y esto va a ser el 20 de diciembre a las cinco y treinta de la tarde. Para más información, llamen al 888. 831 0806 Y por último, la Iglesia Fe y Esperanza Está haciendo su culto de año de despedida, de año viejo, a las nueve de la tarde,、eh, a las nueve de la noche, no de la tarde, el 31 de diciembre. So, si usted quiere.、Um, uh, uh, Celebrar c el e b r año r el a nuevo, <ríe> votar el año viejo y votar el año viejo, Pues no solamente esa, pero van a haber otra, otras, otras、uh, iglesias sí, que, que van que a tener hacen, su culto. Sí, yo sé que b a p i también allá en Tampa lo hacen. Muchas iglesias están abiertas para despedir、sí. eh, el año. Este Uno que quiero dejarle saber también es t el evento Light. Que es el evento de la iglesia Metrobrook, que está, va a estar sucediendo el día 12 de diciembre, que este、okay. fin de semana, ¿verdad? Este sábado,、sí. este, este sábado. sábado. van a tener seis servicios, mira esto, pero es una、What? producción, pero mira, si、sí, pueden llegar, hay instrumentos de todas clases. ¿Cómo se、ilusión? llama? Lights. Lights, se llaman Lights. Este, esta.、Eh, Metrobrook.、Eh. En Metrobrook, sí.、Eh, este, el día 12. Tienen este, tres oportunidades para verlo: a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Y también, pues el, el domingo、eh, 13. Eh, lo van a poder、eh, este, ver a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. l l e g u e temprano, este sitio se llena、eh, y es、uh, una celebración preciosa.、Eh, esto está localizado en el、eh, 4741 Southwest de la 20th Street en Ocala, Florida. Para más información, nos puede n enviar un texto al 593-0095. 593-0095 en el árbitro 352.、Eh, bueno, hay muchas actividades. Actividades, hay mucho para hacer, no se quede en la casa, vístese de gozo y vamos para celebrar. y o digo, este es un buen tiempo para evangelizar.、Uh -huh. Así, a esa, a esa amistad esa a que uno tenga, que no conoce de Dios o que no ha querido、eh, entregar su vida a Dios todavía,、uh -huh. este es un buen momento para invitarles. e e es, vamos a. A Festejar, vamos a celebrar、sí, s í i n v í t a l o para una fiesta. Te, te invito a una fiesta sí, y, <risa> y, y sorprende aparezca en una fiesta en ese ambiente. Pues sí, van a, va a conocer、oh. la razón de la, la temporada y Dios puede hacer un cambio grande en su corazón.、Yeah. Mira, se me olvidó lo último、Ajá. que era que si usted está interesado en arroz con dulce, si、sí. eh, el hermano Tony está vendiendo arroz con dulce, si、sí. para esta festividad. Wow、yeah. Yeah. entonces, ¿cuánto tú le estás cobrando a m a n o t o n y no, no, no, yo no le estoy cobrando. ¿No? Yo, yo, yo solamente, yo solamente estoy encargado de Quality Control. Quality、oh. control. Entonces, él t e tiene que dar la probadita. Está a r o、claro, porque si no, el no el vale. Quality Control se va a quedar、eh, fallando en la cantidad, yo creo,、sí. de Quality Control. No, porque yo lo pruebo y se lo paso a ustedes. Esto、sí. está bueno, dale. s t á bueno,、Nos、entonces vende. Pero ¿cuántas no, no. probaditas tú vas a hacer?、Oh, tiene que ser como entonces, 10, 20, 30. Quantity Control. Ya.、Yeah. Bueno, este, no pongan a, a Martín encargado de quality control porque no, no, no va a tener mercancía. Continuamos aquí a cerca del gozo.、Sí. Este, ¿Cómo fue? Renuevo.、Sí. Oh. Eh, si í s quiere escuchar las programaciones de nuevo, vaya a Renuevo. Renueva su mente diariamente con renuevo.com. R-E-N-U-V-O.com y lo puede conseguir también en n u e s t r a aplicación en Radio FE. Mm -hmm. Así es. Ya.、Yeah. I love Renuevo. Sí, es, lo, es Me lo mejor que hay. Mucho, mucho. ¿Sabes por qué? Porque a veces,、eh, cuando escucho un programa aquí, ya sea de Enfoque en la Familia,、eh, uno de tus programas,、mm -hmm. eh, o en Contacto, y no lo, lo puedo escuchar completo,、mm -hmm. ¿sabes a dónde yo voy?、Mm -hmm. Yo voy a Renuevo, mi amor.、Yeah. Y ahí, a, en mi tiempo, yo hasta tomo notas. Ya.、Yeah. Y le puede s dar para atrás también, que、sí. eso no lo puede s hacer cuando está en vivo. Exactamente,、yeah. y lo puedes repetir.、Sí. Eso es algo que. Y es la primera B... plataforma de su clase, no hay otra、uh, este, networking、uh, de, de español en sí, Español Podcast. Me encanta, me encanta、yeah. Renuevo. Sí, es un recurso que yo digo, si no, si no lo has visitado, te recomiendo, amigo, que escuches que, que、yeah. lo visite. Ya,、yeah. Se、bien. va a hacer ahorita, muy bien. Y ahorita estamos saliendo con otro. Sí. No, Hay otro pero, recurso de Radio f e que ya ahorita va a salir, prepárense. Sí, pero, pero aprovechen ese que aprovechen está bien、este. bueno, sí. Ya.、Yeah. <risa> tenemos una sorpresita para el principio del año, p a t e d a l e ok. Ok, bueno.、Eh, seguimos aquí、uh -huh. con los consejitos como、eh, mantener ese g u s t o ese espíritu navideño、uh -huh. en lo alto, ¿verdad?、Yeah. Eh, el número 6 que tenemos, ya dijimos, es crear nuevas tradiciones. Sí. Y el número 7 es. es ¿Qué tal si nos vamos de parranda? ¿De parranda? Ir De parranda. Eso, eso Dime, Martín, por allá. El, el... Vamos, pues de parranda, que esto lo estaban pidiendo la gente ahorita aquí en los textos que me estaban mandando. Sí. Sí,、ah, que cuando van a empezar. Okay, okay, mira, explícame a mí. í w o Espera, espera, yo quiero saber no, algo. Espérate, de, no, s p é r a t e que no n g o abajo. No, cabao, no Martín, sí,、espera. ya, yo te, doy, te entrego、Martín. el micrófono. Explícame a mí cómo trabaja la parranda. <ríe>、eh, Porque.、Okay. Sí,、okay. porque nosotros, por lo menos、Gracias. yo, no he participado. Sí, no Gracias、participé. por esta oportunidad que me han dado de explicar lo de las parrandas matutinos para aquellos que sean más espirituales.、Ay. Sí, matutinos, ok. Entonces, las parrandas se consisten de. Ay,、Ajá. disculpa. Ok, ¿cómo no? Sí, matutinos sí, sí, sí. es algo de mañana. y cómo yeah, el, como e n t r a n d o en las mañanas Como duran, to、ah, o sea, por ya, por duran eso. toda la noche ya ya、oh, yeah. okay, pues、explícame, ya ya ya ya ya n o ya e a ya ya ya ya ya y e ya ya ya ya ya ya ya ya y c ya ya ya ya ya a ya ya o a ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya y e ya ya ya ya ya ya n a ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya s a ya ya ya y e s a ya ya ya ya ya e a ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya a ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya a ya ya ya ya ya a ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya a ya ya ya ya y Y les, y les cantamos cánticos navideños cristianos.、Obviamente. Ok, entonces, entonces yo me quiero imaginar esto. Pero vamos a en claridad, ok, ok. o、okay. yeah. yo me quiero imaginar esto. Hay que llevar a la audiencia al proceso. Exacto,、okay. sí, sí. Entonces yo me estoy imaginando mi casa ahora. Correcto. Entonces ustedes salen y se ponen enfrente de mi casa. No, parqueamos en, en lugares. Estratégicos、Ajá. para que no sientan los autos que, Los autos、Ajá. y que vienen las personas con、porque、los、sea. instrumentos,、okay. porque、Entonces. tenemos g u i r o macra,、ah, ah, uh -huh. a ma machetes. No, ¿Sí? no. no, <risa> no, no <risa> Martín, ¿y qué hacen con las、Maracas. casas que hay f e r r a c a s ¿qué hacen con las casas no, no, que hay f e r a Espera, espera, no, no, perra, paso a paso, cosa, a paso. Paso a paso. paso, paso, paso. Entonces, entonces, yo estoy imaginando un grupo de personas enfrente、Exacto. de mi casa ahora、yes. mismo. Ajá. Y Ajá. van a empezar a tocar. ¿Están todo el mundo bien calladitos? Todavía,、no, todavía no, todavía, todavía no. No, no.、Okay. no, porque estamos bien calladitos así.、Ajá. Y entonces esperamos hasta que la última luz se apague. Ah. Oh, yes. wow. Esa es a es la estrategia、oh, sí. entonces cuando ya okay, todas amor, las luces apunte que voy a, apunte, voy a dejar la luz prendida voy a dejar la luz prendiendo tiempo no, nosotros siempre dejamos luces encendidas sí, o, o, o,、sí. entonces cuando la última luz se, se apaga、Ajá. ya sabemos que están a punto de、Dame. acostarse e s p e r a m o s cinco minutitos、Ajá. y arrancan aquí e s t á la fiesta Aquí está la fiesta. Sí. Que no s está esperando. Y, y por ahí seguimos. Sí, ok. Sí, sí, entonces, entonces. Noche de paz. Para los más espirituales. Noche de paz. <risa> entonces, ¿hasta、no、cuándo ustedes cantan? Cantamos hasta que nos abren la puerta. ¿Y si no le abren la puerta? Seguimos hasta que los neighbors estén c a n nosotros. Llamen、cansados. la policía. Si llaman la policía o estén cansados y te llaman、okay. a ti, dice: Mira, mira. Y hasta abre, que alguien abra la puerta, ya sea donde p u e d a e l vecino. tengo que Dígame, decirlo. Dímelo, dímelo. Eso, es peor, eso es peor que Halloween.、Oh. Eso es peor que Tico Tree. Wow. Eso,、eh, pues sí, porque es lo mismo. están no. esperando no porque, ay, porque, ay, ay, porque, porque cuando yo, entonces cuando yo abro la puerta q u é yo hago q u é yo tengo que hacer cuando yo abro cuando la, tú puerta? Abres la puerta todo el mundo entra Ajá no está s、e, dándole e, nada entran para、N、qué no le estoy dando nada entonces no l están、no, doy、no, nada No, no, no, no, no, no e、no, esperando explica la parranda c ó m o entonces cuando entra pues seguimos seguimos cantando seguimos cantando Este es malo seguimos cantando y entonces mientras cantamos pues tomamos un, un coffee break a、Ajá. la mitad tú sabes después de como 15 20 minutos s í y entonces hay galletitas hay、uh, dulces dulces Sí cualquier chuchería bueno el chico chico c h o le doy el dulce al niño espérate, y se va espérate espérate no por eso、uh, es que no es no es trico chile <risa> jamás y entonces mira la última casa Ahí es el rayo, aquí, están, aquí empezaron los textos. Mira, la última casa La última casa nos tiene comida, papá. Sí, c l r o eso ya es como pero, a las 3 de la mañana, un asopado. Entonces, entonces asaltan Espérate, la casa. a、ah, eh, por, por eso era que. Por eso que traen machete. No, por eso es que era anteriormente. Sí, o, sí porque、no. él dijo. Ma, ma, ma, ma, ma, por, el, por eso es que a n t e r i o r Maracas. Sí. <risa> Por eso es que anteriormente le decíamos asaltos. Sí,、oh, porque、wow. eso es. Entonces,、sí. entonces, eso es un abuso. Al Ting eso es un abuso. No, por eso fue que lo dieron a. r o es... n a matutino. Sí, s entonces, sí. Porque eso, eso no tiene eso... ni un día en específico. No, no. Eso trae gozo. Es eso trae gozo. Es lindo. Eso es trae gozo para aquellos que están sorprendiendo, pero para aquellos que van a, <ríe> a, a sorprender, yo no, sé. yo no sé si es tan. Pero、para aquellos que van a sorprender, yo creo que es algo lindo. No, hay、Imagínate, mucha gente que lo espera. Sí. Sí. Porque, como es una tradición. Entonces, si traideña, alguien quiere un matutino en su casa, ¿se apunta? ¿Se tiene que apuntar en un sitio o、no, cómo no, que no, se no, hace? Solamente nos dejan saber. Te dejan nos saber. s llaman y nos dicen, mira, sí, nos gustaría. Eso está lindo. Que, y en, en el programa de nosotros, de,、sí. de, eh, ¿cómo es que se llama? A mí se me olvida. Hoy, <ríe> hoy es un, un buen día. día. Gracias, este mismo. <ríe> en el programa de hoy es un buen día. El último lunes de este, de este, ¿De este mes, mes? vamos a hacer un matutino. Ajá, vamos、bueno. a hacer unas parradas. n y, y mira, esto es bueno para a, a mejor persona que están... En su casa, que no tienen su familia cerca.、Claro. Eh, un, un momento de celebrar,、sí. una fiestecita que sí, sucede、sí, sí. enfrente de su casa y después entran. Y, Gente、eh, que no pueden salir de su casa. Sí, sí. eso está bien lindo. Una, una linda tradición y trae mucho gozo. Pero yo sí este, cre, creo que sería buena idea de anunciar que vienen,、eh, no decirle exactamente qué hora, pero aunque sea decirle cuándo vienen, ¿tú no、sí, crees? i no, definitivo sí, hay, sí, Si tú me,、no, no si、me sorprendes a mí y me a s u s t a Y los perros. Los perros, bueno, no s entonces... Sí, esa era mi pregunta. ¿Qué se hace? Eh, cuando en casa del perro. Bueno,、mm. si las personas ya están invitando. Sí, ya se sabe, ya se sabe. Eso no se hace sí, así. De... Martín、sí. n o está diciendo de esa manera, pero yo sé que lo es, que se hace. Es un hace poco es... más organizado claro, de lo que、claro. Martín lo está y presentando. La, y la persona, <risa> las personas saben que, que tienen la posibilidad de ser visitados y,、sí. y esa es parte de la sorpresa.、Sí. O、oh, a lo mejor nos cogen esta noche o a lo mejor mañana sí, por la noche.、Nice. Es, que es el... una buena sorpresa,、no. claro que sí. Y perdónenlo de. Lo sí, de Chico mi amor, no, no compares, mi amor, no hay no. comparación. No. No. Yo te perdono. Este, yo、eh, no s sé. voy, voy a llamar a Carlos Arroyo, a lo mejor me puede、sí. ayudar en eso. Ay, ya, no sé cómo, pero bueno. <risa> bueno, ese、eh, era uno de los puntos que、Ajá. ser parte de una parranda o de、sí. un matutino. ¿Qué pasó, Martín? Sí, Martín, te m、sí, a Ya, ya, no están corriendo, este,、sí. nos llamó Ruti. Sí. Ajá, sí, sí, ahora dice que lo saluda a usted e s y a mí. No.、Ah. Este, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, n no, no, Uh -huh. Son las que se llaman secularmente.、Uh -huh. Y los matutinos son las de las. Bueno, yo, ped yo pedí traducción a Martín. Y Martín fue el que me dijo que se decía.、Sí. m a Barranda. En inglés se llama Carolyn. Carolyn.、Okay. Okay. Eh, ¿Sabe por qué? Porque、P、permiso, en permiso. la tradición americana existe también. n pero, sí,、eh, pero... El, en los americanos también tienen secular y no,、eh, no, cristiano. no, no, ¿Y, no por, y como nosotros No, o p r que los carolins e、eh, eh, solamente se quedan afuera、ah, Ellos、ah, no entran ah, adentro a、ah, ah, please ah, hay, hay una razón wait, por wait, qué, wait. porque p a r q u e carol、eh, tiene que ver con navidad específicamente y ya navidad es algo cristiano、ah, yo creía、sí. que era que carol bonnet Lo había cantado y entonces sí, te、ya. tiro con algo, te tiro, que te tiro con algo. Mira, no, este, esto es lo que pasa: este, en los americanos, en la tradición americana, se aparecen a la casa a cantar y es simplemente una canción,、sí. es nada más para alegrarte, para traer y se van. Son bien educados. s Y l l e g a n osos. Y llegan a las 7 de la noche o a las 6 o, la, o a las 9. Es que、no、los、están. americanos se acuestan más temprano. No, eh, eh, eh, guardan la paz. Guardan la paz. Sí, Entonces, pues sí, existen en la tradición americana también existen. s o n más osos. Nosotros somos más, t a b e s el calor humano, el latino. Sabes, para, Martín, es una una excusa. para Martín es una excusa para ir a molestar. No, para ir a comer. Lo e s es eso,、sí. es eso, eso es lo que pasa.、Sí. Bueno,、Porque、mi amor en cada casa tú comes, tú e n ca cada casa, cada casa. Entonces, uno aumenta como 10 libras en una, una semana.、Navidades? En una semana, en una semana. Wow, sí, pero te dan, mira, cuando está bien frito afuera, te dan un chocolatito caliente, un cafecito.、Sí. Qué asalto, Dios mío.、Yes. Mi amor, dime, entonces, ¿cuál ¿vale、es la próxima? Bueno, la próxima. Entonces, corregimos esa.、Eh, no se puede decir parranda, se dice. Matutino.、Ah, okay. No. me salió Parranda.、Eh, bueno,、ah. Carlos me dijo p a r r a n d a Sí. Sí. sí.、Ah, a ver, Matutino. Gracias.、Eh. Ruti. Ruti. Ruti. <ríe> matutino. Ok. Ruti, bueno, la número ocho es. Tener una noche de películas clásicas.、Mm -hmm. oh. Sí. Ya,、yeah. hay unas cuantas que me encantan. Y una de nuestras favoritas es. ¿Cuál es? No, ¿Cuál porque, es? porque ahí, bueno,、oh. La que tú acabas de ver.、Uh. La que estamos buscando. Oh, eso、yeah, es r Wonderful Yen, Life. e s a la dieron ayer. Sí. Ya.、Yeah. Sí, la están dando la dan durante. Blanco、todo. y negro. Sí, sí. Es、yeah. una película clásica, bien linda. Sí.、Ah, el tema de la película de, de. Son un, dos jovencitos. De un hombre que dice: a j a l á que mi vida no existiera. Y entonces, pues este, se le aparece un ángel、mm -hmm. y el ángel le enseña cómo fuera la vida sin él. Y entonces él se encuentra que él quiere regresar, que de verdad le da valor a la vida. Y regresa para atrás a una situación que no está muy buena porque había un problema financiero. Pero al final todo se arregla. No le voy a decir cómo se arregla, pero todo se arregla bien lindo,、uh, bien emocional. Te、eh, reto de ver esa película y que no llores. Sí, porque está bien hecha. Y también este está The Christmas Carol. The Christmas Carol, en, en, pero la original en blanco y negro.、Uh, está bien linda esa historia de, de un señor que no tenía gozo ninguno en su corazón y que era bien tacaño y bien, pero pesado. Y este, fue visitado por tres espíritus navideños. Y le dieron una lección donde su corazón fue transformado sobre la noche y fue el, el gozo de la fiesta el próximo día. Sí, y qué tal la de Miracle on 34th、oh, Street? Oh, yes, beautiful. Esa sí que es una clásica.、Yeah. También、uh, the, the, the, the Grinch Who Stole, stole Christmas. Christmas. Sí, esa es un poquito más moderna. ¿Cuál, cuál es esa? The Grinch Who Stole Christmas. Oh, oh. Es un poquito、oh, sí. más moderna. Más Pero, moderna. Ajá.、Sí. Entonces sería algo bien lindo、eh, tomar un. Una, la noche, ¿verdad?、Uh -huh. O el día viendo películas clásicas,、de、navideñas.、Navidad. O no, mira, si、lo、se te acaban. Si se te acaban las navideñas, pueden ver películas que, que a la familia les gusta mucho. Hay una, hay una este, película familiar que es una de las clásicas mías favoritas, favoritas, favoritas. Se llama The Goonies. The Goonies. The Goonies. The Goonies.、Eh, Martín, ¿tú has visto The Goonies antes? Creo, me suena, pero no, no、sí. que, es, uno un poquito, un es un o de e s t vecindario n un Spielberg. Es e v que va a ser transformado、uh, porque este, las personas que viven en ese vecindario no pueden pagar la, la, la hipoteca. s í así que se dice, s í la hipoteca, entonces van a cerrar todo ese vecindario y van a tumbarlo para hacer un parque de diversión. Y este no hay dinero para, para salvar las casas. Entonces, estos niños. Se proponen a buscar un tesoro escondido de piratas y ahí es que se pone bien interesante la historia.、Yeah. Y esta noche, porque me encanta tanto esa película, voy a, a regalar este, un, una, una de esas películas durante este, el evento navideño. Ya, ya, ya aquí, mi amor, estás diciendo los regalitos. ¿tás? No, hay otros regalos más, es pero este, este, sí, este no, viene no, personalmente eres... de mí. Sí, este viene personalmente de mí. Ok. I, I love that movie. Mira, mira, tú sabes、Ajá. que hay mucha gente que, que, que me está mandando textos desde、sí. de, de, de lo, de, de lo de la aplicación,、Ajá. pero ya, ya le estoy mandando a todo el mundo. Sí, sí, ¿cómo? la aplicación. Conéctense,、sí, conéctense a la aplicación. Conéctense. Ya. Entonces, este, ya. Bueno, ¿cuántos consejos nos quedan?、Eh, dos más. Ok.、Nada. El próximo es. Eh, jugar juegos en familia.、Yeah. Esta es algo、yeah. que a mí me fascina. Nosotros lo hacemos durante todo el año. No esperamos a esta temporada, pero se presta, bueno,、eh, que compartan en familia y también con la familia extendida que vengan a casa,、uh -huh. que jueguen juntos, ¿verdad?、Uh -huh. En familia, no que estén、eh, jugando juntos. Uno con al, un juego en su celular personal. No, no, ese tipo de juego no. no. Puede, ser, puede ser electrónico, pero en casa. En familia. En, en familia.、Domino. Pues mira,、eh, ¿sabes qué? Que aprendí a jugar Dominos estilo. Puertorriqueño. Puertorriqueño. Ese es el de verdad. No. Sí, no. Bueno, ese es el de verdad para los puertorriqueños.、Sí. Así que... Vamos a ver quién vino con esa. Sí, pero me、primero. gustó mucho, me gustó mucho.、Eh, <risa> en Muchos juegos de board games. Board games. Sí, board games. Sí, de, de mesa, de mesa. Life, s o l Life, Life Clue. A mí yeah, me gusta、Clu. mucho. Life、oh. Clue. Ese me、Battle. gusta mucho. Battleship. Ese no me gustó mucho. No, no porque eh, eh, yo siempre pierdo.、Apple. Entonces, ¿Y este, es, eh, ¿escucha? Eh. ¿Apples to Apples? Apples to Apples, sí. También Concentration.、Yeah. No sé. Es el de Operation. Operation.、Oh, operation. Uh -huh. operation is a fun.、Sí. Uh, connect four.、Mm -hmm. connect you know, for. Connect for. Trouble. Trouble. Trouble. trouble. I like trouble.、Oh, sí. No, I don't like trouble. I like the game. <laughs> yeah, no, no, yo ya lo dijiste. Nobody loves、She、trouble. Likes my、no. no. no. s game. m l o v it. o v e it. I o v e love it. I e i a I e t I l o t I love it. e t I l o it. I l o o v t t I e it. I e i e i e t I l t I love i e it. I l o v Jugar en familia. En El familia. juego 1 es uno de los más、sí. famosos、oh. que、yeah. existen para familia. Y me gusta Uno Attack. Sí, attack, es, ese, sí, que, ese es el que te d e s t i r a así y a veces tienes que apretar Ay,、no. el botón y tienes que coger el, hasta que suene、Ajá. todas las tarjetas cuando salen.、Oh, sí. <risa> ese, ese juego nunca p a r a Porque te sorprende cuando,、eh, si te suena el teclado、sí. y no sale nada, estás bien. Pero si salen todas las t s a l e n hasta 12 <risa> a veces.、Oh, wow. Pero mira esto. Ay, este, para eso j u e g a e n Malapali. Porque ese, oh, oh, sí. Sí. es el Classic Monopoly. Hay que tener el tiempo para morir. Y a mí dice: Yo, yo, yo vergo <risa> con dinero y cuenta todo el día. En v e no quiero, <risa> yo no quiero saber nada de eso. Este, yo no soy el banco. Ese es、no、para、banco. estar el, el día entero. Y por eso es bien、yeah. bueno también. l i f e pero a mí me gusta, Life. Me gusta mucho l i f e Sí, l i f e y enseña también a los、sí. niños. s、sí. de, de, de cosas que le. De la, yeah. masa, de la vida, claro.、Yeah. Está i n t e n Exacto. exacto.、Yeah. Bueno, y aquí va el último consejito que、Ajá. es cuidar tu mente, cuerpo y espíritu, especialmente en esta temporada. Lo ve. Porque te puedes desgastar. Comer、eh, de más. Comer de más.、Mm -hmm. no vas, si no estás descansando suficiente, tomando agua. ¿E、ejercicio? No, ejercicio. No vas a estar en tu mejor、eh, estado para. Disfrutar de esta temporada yeah, yeah. también、eh, emocionalmente, tu mente.、Eh, si hay algún conflicto en, en la familia, let it go,、mm -hmm. let it go, let forgive, it go. forgive, go. perdona y empieza de nuevo,、yeah. ¿verdad?、Mm -hmm. Y tu espíritu tiene que estar alimentándote todos los días.、Yeah. Y hay muchos recursos, empezando la Biblia.、Sí. No te olvides, por mucho、eh, que tengas que hacer en. En, en el día, por estos, por estos días festivos, de、eh, compartir tiempo en la palabra, en la oración, escuchar、eh, la música aquí en Radio Fe, visitar Renuevo, ¿verdad? Aquí tenemos que estar bien pendientes, hay que cuidarse uno mismo para poder cuidar a los demás y poder、eh, tener un tiempo agradable en este tiempo de Navidad. Así es. Ya. Si uno se deja para último, no se cuida, va a ser un desastre. Eso debe ser, uno de la, eso debe ser lo primero en nuestra lista. Sí.、Uh -huh. sí. Todavía comer Comer saludable. Si va a comer en todas estas fiestecitas y todo, no, pues. De que van a comer, van, ¿van a comer. Van a comer, sí, pero. Ter moderación. Ya,、yeah, yeah. ya. Y prepárense durante el día. Si van, saben que van para una fiesta a comer, pues no comen tanto durante el día. Todavía mantengan. Bueno, yo digo que a lo mejor tienen que mantener el doble del ejercicio, ya que vamos a estar comiendo un poquito más fuera, fuera de nuestra rutina、eh, este, normal. Pues、eh, un poquito más de ejercicio, un poquito más de, de caminar, vayan a ver las luces, caminen por el mall, hagan algo así para que hagan movimiento, hagan ayunos también, ya que viene el principio del año y a y u n a r por lo que van a suceder.、Eh, hay muchas no, no, cosas que uno puede. Es que una antes de entonces.、Sí, es que t e n e m o la el... gula. Sí. ¿Cómo? a y u n a antes de meterte con la gula.、Oh, con la gula.、Sí. No sé qué gula estoy... es. Gula es comer de, Com... comer de más.、Oh, sí, s、sí, Que、sí, sí. yeah. sí. está lleno y todavía. No, no,、comiendo. yo no recomiendo. Aunque sí recomiendo que hagan ayuno, pues no recomiendo que coman mucho. Sí. Eso、no. te va. Eso no es bueno. Eso, Sabes、uh -huh. que la gloton, glotonería es, es un pecado. Es cura, glotonería. Eso, eso es, es pecado, la Biblia lo dice.、Yeah. Así、sí. que、yeah. no lo recomiendo, aunque hayas ayunado antes. Exacto.、Uh -huh. No, y que eso no es saludable tampoco. No es saludable,、Porque、te enfermas. Cuando uno ayuna, uno se supone que gradualmente. Gradualmente. i、yeah. n、e、Incorpore los alimentos a su sí, cuerpo,、corre. claro que sí.、Uh -huh. Así que. Muy importante que se cuiden, c u í d e n Aunque muchas personas estoy segura que dicen:、bueno, voy a comer todo esto porque en enero voy a ayunar como dos o tres semanas. Entonces Pero es que eso es, le causa a tu organismo. No, no, no, sí. Eso e s t a l Bien mal. malo. Un e s t r e s s bien fuerte. Lo, que va a pasar, lo primero que va a pasar es que no te va a poder levantar de la cama, <risa> que sea por los primeros tres días.、Mm -hmm. Tu cuerpo va a estar tan cansado porque ya está impuesto a, a, al alimento que le está dando. Te vas a extrañar.、No. <risa> sí. Y mire, hoy, aquellos que van a venir a compartir con nosotros en la fogata,、eh, si se acostumbran a comer、eh, algo dulce después de la cena, no comen nada dulce. No, vengan、eso. a comer lo dulce aquí. Coman en casa y vengan. Y tenemos aquí、sí. dulce para ustedes.、Sí. Y, y, para y, que no sea doble. Y una buena resolución para el、mm -hmm. año que viene、sí. sería este, bajar el, el, el consumo de azúcar en sus vidas.、Mm -hmm. Porque el azúcar、eh, está comprobado que con, contribuye al cáncer.、Mm -hmm. Es uno de los, de los de la gasolina del cáncer. Son, sí. O sea. Bajen, bajen el consumo de v z e c a n Sí,、azúcar. de vez en cuando está bien, pero no abuse. n Exacto. No abuse. n、sí. sí. Bueno, esos son los consejitos que tenemos. Ya ahorita vamos a hacerle una oración por esas peticiones que tú tienes. Ojalá que hoy te ha gozado, que te. Que、eh, hemos puesto una sonrisa en tu rostro. Y si usted pues desea todavía participar, hay tiempo, todavía tenemos tiempo. Pueden llamar aquí participar en el día de hoy llamando el número de teléfono al 352-347-9576. O nos pueden mandar un texto al 352-593-0095. Y aquí ya me llegó un mensaje.、Uh -huh. Sí, ay, de nuestra querida hermana Maribel Mojica. Diciendo Ay, Good morning good America. Morning, America.、Yeah. Dios les bendiga. Estaré en la fogata. Les、wow. veré. Qué bueno. Qué rico. Ya regresamos. Con Dios todas las cosas son posibles. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad. ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! From the bottom of my heart, I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want Que usted sepa que la felicidad comienza con fe, y vamos a continuar aquí con esta fiesta durante toda esta temporada con esta música. Y también, pues, no se olvide que esta tarde vamos a tener nuestra fogata de Navidad el lunes 7 a las 7. Traigan sus sillas y vengan tempranito para que puedan tomar su lugar y comer las galletitas. y... h a charle de m a r s h m a l l o w s y un montón de cosas que hay ahí. entonces pues este martín dinos otras llamadas más sí sí nos llamó la hermanita row i e saludos r o w i está e muy contenta con el programa y que está un poquito triste、uh -huh. porque sí porque ella quiere estar aquí en la fogata hoy pero este tuvo un poquito de problemas con su carro pero está este pidiéndonos de favor de que si hay alguien interesado en el área ella vive en el área de e a s t Lake Weird. O sea, si hay、sí. alguien que viene para acá, que está cerca de East Lake Weird, que nos llamen aquí al, a la línea de texto 593-0095.、Yeah, con el área code de 352 y nos dejen una, un a Un mensajito diciendo de que están interesados en darle por lo ya, menos un r i g e y, y sería ella y. Creo que es ella o ¿no? O.、Oh. No sé si.、Sí. Ajá. s e r í a bueno,、ah, Roy, m á n d a m e un texto. Sí, sí. sí vamos ya, a ver si、exacto. le conseguimos un ride. Eso,、sí. con las personas que estén interesadas, por favor, llámenos al, al, al 352-593-0093.、Uh -huh. Y d é j e n o s un texto que sí que pueden darle un ride y nosotros las ponemos en contacto con Roy. Ya. En esta temporada de Navidad,、eh, el ambiente está preparado para estar siempre gozoso. Y nada este, es más. Uh, abundante en esta temporada que los milagros de parte de Dios porque hay grande s expectativa s el milagro que Dios tiene para ti Ya has estado preparado, pero este es el ambiente para activar tu fe de tal manera que provoque en tu vida la manifestación de lo que Dios ya te ha prometido. En unos momentos vamos a hacer una oración y a lo mejor tú v e la condición alrededor de ti y v e momentos difíciles, v e cosas este, que a lo mejor quisiera que fueran diferentes, algunos cambios, mejor un problema de salud, problemas financieros. Todos nosotros pasamos por、eh, circunstancias difíciles en nuestras vidas, pero eso no nos debe de. Eh, parar tu gozo. En unos momentos vamos a hacer una oración y la oración de nosotros es、eh, para que Dios aumente tu gozo. Tu perspectiva cambie y que tú puedas obtener el milagro que Él tiene preparado para ti. No te muevas, quédate ahí. Si tú tienes cualquier petición de oración, la puede s enviar a radiofe95.com o puede s enviar un texto al 593-0095, 593-0095 en el á r b i t o 352, o puede s llamar aquí al 347-9576-347. 9576-99352. Ya regresamos para orar por esas peticiones. Con Dios, todas las cosas son posibles. A pasar estos momentos juntos en oración, dedicado a orar por esas peticiones que, que están, están pendientes en tu corazón y son importantes para Dios y para nosotros también. En, en esta mañana tú puedes esperar un milagro de parte de Dios por esas circunstancias. Hemos recibido algunas de, la, de las peticiones de esta mañana de diferentes pues, situaciones que están sucediendo en familias,、uh, situaciones difíciles. Vamos a orar, Dios va a hacer cosas maravillosas, pero también recibimos testimonios. Este fin de semana recibí un testimonio de un hermano que, pues, es fiel oyente y siempre está pendiente a nosotros. Y estaba pidiendo por un milagro que parecía casi imposible, pero sí tenía mucha fe. Y ese milagro era que él quería estar con su familia durante esta temporada, pero no tenía todos los documentos necesarios para llegarse hacia allá. ¿Y sabe qué? Este fin de semana me mandó un texto que dijo que todos los papeles están en orden y llegaron justo a tiempo para él poder salir y celebrar las Navidades con su familia. Y esto, pues, es un gran gozo para nosotros poder participar en estas oraciones. No importa qué grande o pequeño, a mejor sea,、eh, de nuestra perspectiva,、eh, siempre es importante, siempre es importante todas las oraciones que le hacemos a Dios. Y Él las toma y、él、nos da a nosotros paz. Y, y nos trae esta、eh, esperanza, y por eso en esta mañana te invito a despertar esa esperanza dentro de ti mientras oramos, Padre Celestial, Amado Rey. Te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos concedes de estar aquí junto en este espacio radial orando. Y, y Te pedimos en esta mañana por cada uno de nuestros amigos que están escuchando, tú conoces su corazón, sus peticiones de oración. Por cada una de esas peticiones que han entrado, que han llegado aquí a Radio Fe, te las presentamos delante de ti. Circunstancias que parecen difíciles, parecen hasta a veces imposibles. Pero conocemos que tú haces cosas maravillosas, que para ti no hay nada imposible, que tú haces y, y mueves las situaciones para que tu nombre sea glorificado. En esta mañana esté ahí presente con todos nuestros hermanos y amigos, levantando su fe, aumentando la esperanza que puedan alcanzar a ver esas metas hechas a una realidad y poder ver tu mano poderosa trabajar, influenciar en su vida. Hoy, con esta confianza de saber que tú vas a hacer cosas maravillosas, celebramos tu nombre y damos a ti toda honra y toda gloria. Gracias, Señor, porque ahora mismo en este instante, tú estás levantando y fortaleciendo a cada uno de ellos. Mi Señor te pedimos hoy p o r a q u e l l o s que están enfermos. Ahora mismo tú traes sanidad a su s cuerpo. s A través de la fe que tenemos en ti, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, quedan ellos sanos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y Señor, te pido por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas. Ahora mismo en el nombre de Jesús, tú quedas libre por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y, y Señor, te pido por los matrimonios, que todos los días se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y por nuestros jóvenes y niños, Que tú le traigas sabiduría, entendimiento y que puedan ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pedimos por aquellos que están en necesidad en el día de hoy, suple conforme a tus riquezas en gloria y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pedimos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Y si tú quieres acercarte、eh, a Dios en esta mañana, puede ser esta oración tuya y de corazón. Señor, me entrego a ti. Perdona mis pecados y mis errores. Te acepto como mi Salvador. Enséñame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual. Porque con Dios, todas las cosas son posibles. ゴータゴータ、やせノタ、やせノタ、 どうしたらいいの Bueno, este. Así que todo estamos, va a estar bien. Todo va a estar bien. Estamos ya llegando al final de esta programación. Esperamos que h、eh, a sido de inspiración para ustedes. Han, han gozado, reído, compartido con nosotros. Gracias a todos aquellos que han llamado.、Um, y queremos nuevamente decirle: mira, este, este evento de la Fogata Navideña es un secreto entre nosotros, ¿ok? Sí. Entre nosotros. No es un evento que, ha sido, que ha sido bien grande, publicado, sino aquí entre, entre nosotros, la familia de la fe. Entonces, tu v e n t e e s Trae tu sillita, <risa>、no、sé. la pone allí shh, y no se lo diga a nadie. ¿sí? Espera, a d a q u e <risa> A calentarnos ahí con el fuego.、Mm -hmm. Y dice que va a ser una noche excelente para e s t o Vengan ¿sí? bien abrigados.、Sí, Vengan abrigados. Mira, y el que no quiera galletas, q me la tenga a mí. Y sí, sí. Hay, va a haber unas cuantas galletas para ti, estoy、no. seguro.、Ah, de esas no.、Sí. No, la fría, no, de l a c a l i e n t e De las frías. De las frías. Van a hacer frías. No, porque tú sabes que van a s e r frías. Sí. Estás es bien caliente. Ay, sí. y o te meto la galleta en,、eh, no, en no, el no. microwave.、Eh, de, cuando tú venías ya yo iba. Sí, yo sí. ya veo, ya. Ya, ya.、Yeah, yeah, yeah. yeah. Sí, entonces, este, venga para que Para que este Martín no tenga galletas. No, no él quiere que se las guarden. No, no, el、den. que no quiera, el que no quiera. Que no la se las dé, r a mí.、No. Ay, Mejor í m decir e n t r e g a l porque si te la dan. Darle, darle. Pues, Pues、mejor ya, tal va a picar, va no, no, dar que recibir. No, no, dar que recibir. Yo sé. Mejor, yo doy primero antes de recibir.、Sí. No, porque tú ya estás pidiendo. <risa> tú ya estás pidiendo, la vas a recibir. <risa> Señor, gracias por las oraciones no contestadas. Sí. <risa> bueno,、eh, ya nos toca despedirnos.、Ya. Sí. Pues sí, temprano todavía. No, temprano para ti. Sí, tú empezaste porque... a hacer maldades ahora. no. No, no. no.、Uh -huh. no, no. No, ¿Cómo es que se llama el otro? ¿Qué otro? El otro programa.、Ah. eso t es broma, ya. Ese es broma. Él、sí, quiere sabes que n o s o r o digamos. No, es, no le vamos a decir. No te voy a decir.、Ya. nada a El próximo día. El, sí. sí, el próximo、Ajá. día. Sí. Deja que venga. Se llama, se llama Tomorrow. Tomorrow. Sí. Tomorrow, today. Sí. Ya.、Yeah, yeah. No, no, no. no I, se pierdan a continuación este,、eh, hoy a, la, a las once y media, ¿verdad? Hoy sí, sí, hoy hay sí. un testimonio poderoso.、Mm -hmm. ¿sí? un, Así que estén pendientes.、Yes, sí, s、yes. d e un qué? De un ex、um, homosexual que el Señor lo transformó、mm. y lo está usando para la gloria de Dios. Y también van a estar hablando de, de los matutinos. Sí, sí, sí, sí, sí, porque ya empezaron y, y vamos a hablar un poquito. Qué bueno. Y si usted quiere ponerse en la lista, pues se puede poner en la lista. Llámenos al 352-347-9576 y déjenos un texto al 352-593-0095. Y si quiere que Martín llegue por su casa a cantar, pues es un tiempo, pues excelente para eso. Un regalo. Sí. Tan lindo. Sí. ¿sí? Como a las 3 de la mañana, ahorita Martín. c a n t a r este sí, con el cum,、eh, con el convito、sí, eh, con las maracas yo yo toco el guiro el guiro si、sí. okay. sí, sí. maraca guiro tambora、uh, guitarra h a y de todo si、sí. entonces este sus vecinos se lo van a agradecer no <risa> Mira, hablando de eso,、eh, si tienen sus maracas, panderetas, traigan l a esta noche, traigan l a su guitarra. Ya escuché que van a traer congas por ahí, v a a h a b e r guitarra, van a cantar a l r e d e d o r del fuego, va a estar esto bien lindo. ¿Qué,、no. yeah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Martín? Que es re. guerra, hay guerra hoy. ¿Qué hay guerra? Okay. Ah. yo no sé lo que significa、eh. s í w o r games por games por games、yeah. señor ayúdalo ¿Pasa? bueno por mi parte <risa> ame mucho sirva mucho y d é mucho porque esta noche va a estar bien lindo bien bonito bien bonito no se lo pierdan vengan vengan vengan tempranito a las 7 No, no, vengan más temprano, ¿verdad? Sí, vengan más temprano. Más Queremos temprano, empezar sí, todo、vengan. a las 7. Sí, vamos a empezar. No, no, Y que、interés. si viene mucho, no va a haber mucho parking. So vengan, vengan, vengan.、Mm -hmm. yes, yes. yes. Y si pueden meter el 4 o 5 en un carro. Sí, planear,、eh, eso sería ¿verdad? muy buena idea, que ¿Sí? se pongan en grupitos, que se recojan.、Claro. Porque el parqueo es limitado, como ya saben.、Sí. <risa> okay, s、pues、d、sí. Bueno, de mi parte, ha sido un placer estar aquí de nuevo compartiendo con, con Martín, con mi querido esposo.、Okay. Y con todos ustedes、eh, que nos escuchan, que nos llaman, gracias por su participación, gracias por demostrarnos su amor a través de, de esas llamadas y t e x t o y queremos verlos aquí,、yeah. ¿verdad? Esta noche aquí en La Fogata, queremos conocerle en persona. Y tener un momento bien agradable aquí en familia. Y bueno,、eh, que viva el amor, porque Dios es amor. De mi parte, quiero recordarle que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo, porque todas las cosas son posibles. Lo veremos ya pronto. Sigan hacia adelante, siempre mantengan la fe y la inspiración. Y recuerden siempre que con Dios todas las cosas son posibles. See you guys next time. Love you, Angel.、I、love you more. Love you more.、I、love you more.